está en contra de la idea del macho alfa, una expresión que viene del griego y que se acuñó en el estudio de la naturaleza para describir a los líderes de las maras de lobos. Lo que dije es que estoy en contra del que va de fuerte y es machista. ...y no voy a pedir perdón por ello... ...lógicamente... ...la mayor parte de las respuestas... Eh, ...fueron positivas... Eh, ...la gente está a favor... ...eso sí... ...la gente que está en contra... ...de esa... y ...son intolerantes... ...y no hay que esconderse entre ellos... Eh, ...la culpa la tienen mensajes como este... ...que se puso en una red social... ...en público inmediatamente después... Eh, ...de decir aquello... ...y que va dirigido a mí... ...decía lo siguiente... Tú si eres una basura si piensas eso, maldito acomplejado de mierda, ojalá te mueras. Sin dolor, pero muérete ya, hijo de eso. No merece muchos eh, calificativos, eh, pero sí da horror que se haga eso y se digan esas eh, barbaridades en público. Algunos han confundido la libertad de expresión con la, postez, la potestad para desear la muerte de alguien. Esto es La Rosa los Vientos, tenéis una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo, los sábados, entre la 1 y las 4 de la madrugada y atención, tomad nota, porque mañana estaremos entre la 1 y media y las 5 de la madrugada. La rosa de los vientos entre la 1 y media y las 5 de la madrugada. <risa> hoy entre la una y las 4 de la madrugada. Mañana domingo entre una y media y 5 de la madrugada. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ha pelotado en la parte técnica al frente. Está Miquel Jurado en la condirección Silvia Casola y en redacción y producción Javier Sevillano. ante Comienza la Semana Santa y hoy os vamos a contar qué pasó después de la muerte de Jesús, las apariciones y misterios que se generaron entonces y que tienen mucho que ver con el origen del mundo cristiano. Será, por supuesto, muy especial esta noche en el Círculo Secreto en materia reservada será protagonista un personaje del que aquí hemos hablado mucho él es Julian Assange insisto, que hemos hablado mucho de él del tiempo en el que el espionaje electrónico, este tiempo ha provocado que se sepa todo sobre cada uno de nosotros, pero que ha provocado también que existan más libertades, Pero, pero esas libertades dicen que han podido pues ser un poco... Eh, Se han podido zanjar eh, esta semana, zanjar eh, entre comillas, eh, porque ha sido detenido Julian Assange. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Fue el hombre que nos abrió los ojos sobre las violaciones de todas las normas llevadas a cabo por el ejército estadounidense en Afganistán e Irak. El espionaje político son los métodos ilegales de la CIA para entrar en ordenadores y teléfonos. Tras seis años encerrado en la embajada del Ecuador en Londres, ha sido detenido, sacado a rastras por la policía inglesa. Os contamos su historia sin ocultar luces ni sombras, con todos los hechos, para que juzguéis vosotros ya mismo. Y hay mucho que contar sobre Buquilis, sobre Julián Assange, sobre el hombre que lo ha cambiado todo. Ha sido detenido, se encontraba desde hace siete años encerrado en la Embajada de Ecuador. Vamos a escuchar cosas muy interesantes esta noche en La Rosa de los Vientos, esta noche en Materia Cerrada. Donde también tendremos juicios a la historia con Ana María Vázquez. Hoy se el fin del mundo, la despoblación con Javier Sevillano. Y también conoceremos una expedición que se va a conocer algo más sobre los polos. Y que va a empezar dentro de muy poquitas horas. Y van a ser 365 días. Es una expedición de... Greenpeace eh, contra el cambio climático. Vamos a estar eh, con eh, Greenpeace, eh, con la gente que nos eh, va a comentar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a proponer y qué sitios eh, se van a descubrir. Y en la cara B esta noche también tenemos a una artista H, una artista cuyos eh, dibujos críticos y divertidos están en forma de libro, un libro que se acaba de publicar que se titula Capitalismo. Y pistas, eh, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que son las que vienen a continuación. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Hola, buenas noches Bruno. Buenas noches Fernando. Hola, buenas noches. Y buenas noches a nuestros queridos y fantásticos oyentes que una vez más nos han guardado fidelidad a la hora de las preguntas que les hacían el Estudio General de Medios. ¿Escucha usted la rosa en los vientos? Pues sí, lo escucho y hemos tenido unos datos... Muy estupendos. El sábado genial y el domingo tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, muchísimas gracias a todos, a todos los colaboradores y ojalá sigamos muchos años porque gracias a vosotros estamos aquí, ya estamos viejunos, pero oye, la experiencia también es un grado, ¿no? Bueno, tú y tú también. <risa> demás, y tú también, pero bien conservado. Que, <risa> sí, por cierto, en ese, GM, en ese estudio general de medios, eh, la audiencia. Estamos eh, líderes en de dos a dos y media De dos y media a tres eh, líderes eh, nacionales Y eso es muy difícil en un GM Y la Rosa de los Vientos eh, lo consigue aquí en Montacero Exactamente, bueno, pues vamos rápidamente con las pistas En esta pista, en inicios de Semana Santa No tiene nada que ver con la religión Pero sí, yo creo que es algo que os va a gustar Bueno, en el concurso de hoy Las protagonistas van a ser mujeres españolas Pero mujeres cineastas, directoras de cine No son tantas las valientes que se ponen detrás de una cámara... ...y hoy vamos a recordar tres nombres muy importantes. Y aquí va la primera pista. ¿De quién hablamos si comenzó a grabar sus primeras películas... ...con una cámara de 8 milímetros siendo una niña? Sí, tal cual, como Spielberg. Como empezó Spielberg, así empezó nuestra protagonista de hoy. Y las opciones que os damos son... ...Isabel Cueyset, Isiar yain y Leticia Dolera... Ya sabéis que en rosa.vientos, arroba onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos, nos decís cuál de estas tres cineastas puede ser el personaje que se esconde en nuestro concurso y el que gane o la que gane recibirá un DTA del programa. Así que venga rápido a participar participar, si queréis, con Almadilla Rosa Vientos, y como en todos los temas que vamos a tener en este programa. Comenzamos, La Rosa de los Vientos, arrancamos ya mismo cuando son la una y diez minutos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sería reservada 2.0. Fernando rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Eh, que te estaba presentando con el micrófono cerrado. Tengo aquí delante una cosa. Parece ha, un, nuevo. Un libro que pone Wikileaks, el líder de Wikileaks, y Julian Assange. Se acaba la historia, ¿no? Le han cortado las alas, pero bueno, seguramente se las cortaron. ya Tú fíjate que... cómo ha cambiado. Te, eh, te recuerdo eh, que en el año 2010 la revista Time Lo elegía como hombre del año. La revista Time no es sospechosa de muchas cosas. Lo elegía el hombre del año y el jueves vimos las imágenes en televisión de un tipo que, que era guapetón y tal. Y Le vimos con una barba blanca, parecía el abuelo de los Picapiedra, con coleta desmejorado, que le llevaban eh, la policía inglesa transportado como. como le que decir como un cordero, decían en algún sitio de esto. Bueno, el hecho ha sido que eh, Juliana Sanz tenía asilo diplomático, empezamos por, por lo más novedoso, empeza, eh, tenía asilo diplomático en la Embajada del Ecuador y m, recibido en junio de 2012 y... Bueno, pues le ha quitado el asilo diplomático. Luego podremos hablar, pero ha habido un cambio de presidente y de, del presidente Correa que se lo dio y que le dio no solamente el, el asilo diplomático, sino que le dio la nacionalidad ecuatoriana, es decir, que es ecuatoriano, eh, Juliana Sanz. Eh, ahora hay otro presidente y, y las cosas han cambiado eh, rotundamente. En estos momentos... Está en, en prisión, pendiente del de proceso de, eh, de, de, de los Desde procesos no se judiciales. Se no, no, no. ¿A dónde ¿A Estados Unidos? No, no. Esto es como... como algún... Procesos que en algunos casos, el de Estados Unidos sigue siendo secreto. No se sabe su contenido. No, no, no. Vamos a ver. Lo que se sabe es que eh, tiene que cumplir, seguro que va a cumplir, un año al menos de condena por... Eh, huir de la justicia inglesa eh, cuando oh, estaba en libertad bajo fianza después hay que recordar que el proceso que generó todo este follón que era digamos el pretexto para poder haber acabado en Estados Unidos eran las dos denuncias eh, por violación que se. Que tuvo lugar en Suecia Suecia era el que eh, pedía inicialmente la extradición de Assange Lo que pasa es que con todo este tiempo a, al final pasaron un poco y se archivó el tema. Lo que no se sabe ahora es si lo podrán volver a poner en marcha. Por lo visto sí, que aumentaban eso, que se puede reanudar una vez que cambiara la situación como la situación. ha sucedido. Con lo cual digamos que lo que lo que hay es eh, la condena, eh, el juicio con condena segura en Gran Bretaña el posible eh, juicio y por lo tanto extradición a Suecia y, como decía Bruno, acabando en el, el tema del espionaje en de la acusación supuestamente de espionaje eh, en Estados Unidos. Que eso sí, el, ahora se dice en lo de los cinco años, pero evidentemente podría llegar a ser al menos hasta los, los 20 años, que es lo que, lo que había. Y en Estados Unidos también se comentaba, ¿no?, que había dos opciones. Creo que la abogada de él decía que iba a intentar argumentar en todo momento su defensa por la libertad de prensa, pero que, por otro lado, en Estados Unidos, lo que estaban diciendo es que, a lo mejor, no lo enfocaban por ahí, sino que lo enfocaban como que había obligado a, a Manning a que consiguiera una contraseña y una contraseña y una serie de, de información restringida para que pudiera acceder a SANS a, a esos eh, archivos que fueron tan importantes y como ese... Eh, Eh, cuando el helicóptero de los estadounidenses sí. estuvieron acribillando a civiles iraquíes y algún periodista bueno, pues esos archivos que al final le eh, filtró Manning y decían que a lo mejor lo enfocaban por ahí ya, podía pues, ser por ahí Yo, sí que, puede ya que haber me menciono... eh, varios caminos eh, sabemos eh, que puede estar un tiempo en Londres en el Reino Unido y ahí se pueden eh, dividir en eh, dos eh, posibles eh, rutas una hacia Suecia No tiene mucho que hacer. Eh, los procesos eh, judiciales en, eh, que están en marcha en Suecia eh, no están en marcha, no hay ninguna en marcha. No parece que vaya eh, ninguno a prosperar. Puede prosperar más el de Estados Unidos, pero ¿será extraditado a Estados Unidos con el riesgo de, primero, tortura, luego de que se le pida a poner a muerte? Pues seguramente no. Vamos a ver. Eh, Creo, ¿eh? El presidente de Ecuador... El actual, Lenín Moreno, ha garantizado que hay un documento firmado por, el, el, por Gran Bretaña, que por cierto es un documento que se firma que hay muchos países occidentales que ya lo, lo obligan, es, no puedes eh, transferirlo, no puedes traditarlo a un país en el, al cual le vayan a torturar, o eh, le ejecuten de la pena de muerte. Lo de la tortura es un, es una cosa mm, muy limitativa, muy muy difícil de explicar, ¿no?, porque existe la tortura psicológica y todas estas cosas. Pero lo de la pena de muerte hay que darlo por absolutamente por descontado. Aunque era una de las cosas que Assange decía al principio para dar a justificar, eh, entrar en la embajada, y era que en Estados Unidos le podían eh, condenar a muerte. Yo he hecho claramente lo lo, lo parece que, que no está, digamos, dentro de, de, del terreno Se de, descarta, ¿no? de, de juego. Tibio. Lo que pasa es que eh, esto produce una cosa que, que, que, que entra un poco, eh, digamos, en, en un terreno escabroso. Es el terreno de... Eh, parece ser que cuando el, le detienen en la embajada, entra la, eh, la policía inglesa a detenerle eh, el propio el propio Sanz habla de, y, y grita, esto es ilegal esto es ilegal eh, esto no se puede, no se puede eh, hacer Wikileaks dice eh, eh, que ha sido una detención ilegal, digamos que hasta ahora eh, después de hablar con, yo he hablado con con mi profesora de Derecho Internacional de Cabecera, que es Pilar Rangel, y le consultaba algo que, que yo había visto, y es que realmente, realmente, el asilo diplomático lo concede Ecuador y lo niega eh, Ecuador. Y por lo tanto, eh, ante la posibilidad de que él, él no se quisiera ir, porque de hecho no, no quería salir, no quería abandonar la embajada, pues él, el embajador, permite... Que, eh, que que entre la policía y que se lo lleven. Eso todo, esa actuación está estrictamente eh, legal. Todo o, sea, o sea, que tu eh, asesora en Derecho Internacional ha dicho que eso se puede es que, hacer. Eso, y que legalmente... eh, eso es legal. Ahora bien, ahora Pero bien. bien, será legal. Eso Pero no es no. habitual y es una brutalidad de que entre una policía extranjera porque... En una embajada es una policía extranjera, en un sitio es casi casi una invasión, una invasión de territorio, porque Eso la embajada es, es absolutamente el territorio del país, en este caso de Ecuador, pero alguien le ha dicho en Ecuador, el presidente en este caso, ven invádeme. Es que, es que es algo que... ¿Qué es lo que quería decir? Que dejando claro la legalidad, lo que, lo que no suele hacer nunca... miento... Lo que suelen hacer en casos muy puntuales los países es eh, a que policía local entre en su embajada. Eso es algo que suele ocurrir en situaciones gravísimas. Es decir, que al final... Al final mmm, Bueno, este era un solo hombre que podía haberle, podían haberle sacado ellos. Que es decir, seamos, eso, te, eso te iba a preguntar yo, que a lo la, la seguridad de la embajada le eso podía haber dicho... Pues te, le expulsamos si no quieres, de aquí, no, y, ya, y, no le, ya, está, ya no ya no puede seguir viviendo aquí. Y es algo que habla mal, de, desde mi punto de vista, porque lo he contado en otros casos, habla mal del país que, que lo acepta. es decir el, país... el que lo hace. Claro, también. sí, sí, no, yo, también, Y, claro. y que lo permite. Claro. O sea, habla mal de todos. Sí. Creo yo que... Claro. que todos, eh, vamos a hablar de los presidentes y expresidentes. Vamos a situarnos en Ecuador. Esto ocurre en la Embajada de Ecuador, en donde le habían concedido, en Ecuador... Asilo político a Sánchez. No podía salir del país, pero estaba en la embajada desde hace siete años. El asilo se lo había concedido Correa, Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador. Eso es. Cuando era presidente de Ecuador tenía un vicepresidente que era Lenin Moreno, Eso que es. ahora es el presidente. Pero Correa ha acusado totalmente a Moreno de traidor y lo que le faltaba era lo que ha ocurrido. Él defendía Cor Pero a Correa. Pero ha acusado de traidor así. porque Lenín Moreno ha acusado a Correa de corrupto, de haberse llevado todo hasta tal punto que Correa está viviendo que, fuera de, de Ecuador. Claro, está viviendo en Bélgica. Y, claro. y hay que decir es que se que, llevan a matar. Que en los eh, papeles de Panamá, que, que tanto se han mencionado, aparecía el nombre del actual presidente de Ecuador porque tenía... Unos pisos, unos salarios, unas viviendas compradas en España con dinero que se encontraba en un paraíso fiscal. en eh, Un paraíso fiscal había comprado a través de esa empresa eh, que estaba en ese paraíso fiscal, en las Islas Vírgenes o en no sí, sé dónde. Sí. Eh, pues había comprado esos eh, apartamentos y esas viviendas. Claro. Eh, es que Lenny Moreno... Eh, por eso, de, que eh, eso es. de muchas cosas, ¿no? eh, Es que hay un cambio, un cambio de, de situación. El presidente que le acoge, que, porque entra en junio de hace eh, siete años, entra en la embajada, a los dos meses le da el asilo, después le da la nacionalidad y le apoya abiertamente, es, eh, es Correa. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay elecciones hace dos años y cambia toda la, la situación. Y entonces, a partir de ahí, empiezan los, pro, los problemas. Primero, porque eh, se produce, evidentemente, un enfrentamiento que ya, ya has contado, y no voy a entrar más, en el cual interviene Wikileaks. Es decir, Wikileaks eh, incluye eh, todas esas cosas que que tú has mencionado las incluye y a, apoyando al presidente Correa. Y entonces, el presidente dice jopeta, yo estoy apoyando a Sanz y está apoyando a eh, está apoyando a mi a mi enemigo. Eso primero. Segundo, coincide con que eh, estando en la embajada, Wikileaks sigue sacando informaciones. Es decir, Wikileaks nunca ha parado de sacar informaciones. Entonces sigue sacando informaciones eh, sobre... Ella ha sacado información sobre el Vaticano, ha sacado información sobre la CIA, que fueron aquellos... Tremendo, ha sacado... Sí, y porque entonces, mantiene contacto. O a sea, claro, sigue manteniendo contacto con su grupo. Claro, y ha, ha sacado ha, informaciones de apoyo, por ejemplo, a, lo, a, los, a, a los independentistas de Cataluña. Ha sacado una serie de cosas. ¿Y, y todo esto qué es lo que ha provocado? Quejas y protestas de todos los países afectados. ¿A quién? A Lenin Moreno. Eh, eh, a, diciéndole, oye tío, que tú estás protegiéndole a este... Segundo, que, que eh, deciden ponerle, eh, que yo creo que esto fue una piedra bien tirada, eh, porque era la piedra que realmente al final molesta, eh, como tenían problemas con él, le ponen lo que ellos llamaron un protocolo de convivencia. Este protocolo de convivencia, perdón que me ría, en, es en octubre de 2018. Y es que establece, le está, ponen unas reglas internas. Ya con Eni Moreno. Con, sí, sí, sí, claro, todo en este proceso. Y le ponen unas reglas, eh, entre las cuales eh, la más llamativa es que le dicen que se tiene que encargar de su cuidado personal. Es decir, que tiene que lavar, limpiar su propio baño y preocuparse de la higiene del gato. Eh, digital, ¿eh? Y además de, dicen que si no se ocupan, pues que se desharán del gato. No, Y que paguen sus gastos, ¿no? Porque que... hasta entonces creo que le estaban cubriendo... Bueno, es que es tan, tan amplio, pero yo, pero lo de la limpieza me parece, y también todas esas cosas, ¿no? Eh, bueno, y, y entonces pues digamos que la relación se tensa, pero luego además es que como él, él digamos, ya empieza a no hacer caso, eh, pues de repente le cortan internet y tal, y luego se produce algo que, que a Sanz lleva al límite también, y es que presenta una denuncia contra el gobierno del Ecuador, Por, eh, por maltrato, no sé exactamente cómo es, eh, por, por la situación inhumana que vive de asiliado y por violar sus derechos fundamentales. Bueno, ¿no? escuchamos a Lenin Moreno, al presidente de Ecuador, justificando su decisión de eh, autorizar la detención de Assange previo eh, a la anulación del asilo. Hoy, anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Dice Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, dice e Ecuador, soberana. Mente. bueno, pues igualmente lenny moreno, igual no dice la verdad, igual se ha vendido el mejor postor, porque vamos a escuchar ahora a Ricardo Patiño, es el ministro, fue ministro de asuntos exteriores de Ecuador, él dice que lenny moreno. ...había llegado a un acuerdo con Pence... ...el vicepresidente de los Estados Unidos... ...para una serie de cosas... ...entre ellas para entregar a Sanz... ...¿a cambio de qué? ...a cambio de que le dieran dinero... ...en el Fondo Monetario Internacional... ...a Ecuador... ...y seguramente esto explica muchas cosas... ...escuchamos a Ricardo Patiño... ...que fue ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador... ...hasta hace muy poquito tiempo... ...ahí de, de por medio digamos... Un compromiso de, de, del gobierno de Moreno de Moreno con Mike Pence cuando llegó es decir, bueno, primero, pónganse en la fila a atacar a Venezuela. Segundo, acaben con la integración sudamericana. Y tercero, entreguenme a Julian Assange. A cambio, de un mísero eh, préstamo del Fondo Monetario Internacional, esto es lo que ha hecho Julian Assange. Ha vendido la patria. Ha permitido que entre que entre la policía británica a sacar a la fuerza. Otra cosa es que Es decir, ¿qué es lo que hizo Moreno? Forzar lo que salga, ¿no? El, el, el protocolo de, de, de visitas, le, le quitó los teléfonos, le quitó el internet, después se nos devolvieron porque hubo muchas exigencias internacionales. Eh, bueno, a toda costa, a ver si el tipo salía ya cabreado, perdón, el término ya, digamos, eh, harto de la, del acoso pero finalmente Julián Sanz decidió que no iba a salir, entonces lo mandaron a pesar, dejaron que entrara la policía británica a nuestra, digamos a, a, a, a, a, a, a, a, a un espacio territorial que era ese digamos de autonomía y de soberanía ecuatoriana, esto es vergonzoso, nunca lo vamos a olvidar. A mí me parece, es una opinión personal, que este es uno de los ataques a la libertad de expresión más eh, brutales eh, que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, uno de los ataques eh, más eh, eh, brutales eh, que yo he podido ver, y, y yo creo que lo que está en peligro y que hay que defender es el periodismo, porque el periodismo trata de dar a conocer aquello que alguno quiere ocultar. Y Buikilis lo había hecho. A través de los métodos que sean, con las virtudes y los defectos que sean. Pero lo había intentado y representaba eso. Y representó un momento nuevo en el mundo del periodismo como comunicación. Y por eso él no se presentaba como periodista, se presentaba como editor, porque él facilitaba la posibilidad de que gente, los eh, filtradores, eh, que estuviera eh, cercano al poder político, militar, que quisiera, quisiera filtrar determinadas informaciones, eh, lo hiciera. Y WikiLeaks se convertía en un canal adecuado para dar a conocer esa información. Sí, yo eh, quiero ratificar lo que, lo que dices, eh pero reconociendo las cosas que se critican de, de, de Assange. Porque no es que Assange eh, haya eh, acertado en todo. Assange claro que, ha cometido... Que, que no es un mirlo blanco. Claro, es que eh, desacreditar... Eh, yo lo, Y lo que creo que tú has dicho, lo que defiendo es el derecho de los periodistas eh, y sobre todo el derecho de la opinión pública a conocer aquellas cosas que le afectan. Assange cometió errores. Es verdad que colgó algunos documentos enteros sin si en, en su web y que esos documentos delataban y ponían en riesgo en fuentes Eso fue un gran error. Y eso fue un gran error que, que se le ha, le ha criticado. Y es un error que, eh, que tiene que aceptar, eh, porque lo cometió. Ahora bien, dicho lo cual, estamos hablando de eh, 90.000 documentos clasificados de la guerra de Afganistán que demostraban... Eh, Aquel comportamiento inhumano que tuvieron los, eh, los militares eh, americanos en eh, la invasión. Estamos hablando del de vídeo militar que ya ha mencionado eh, Silvia, en el cual un helicóptero Apache dispara y mata a dos periodistas y a un grupo de civiles iraquíes. Que es el vídeo que comenzó todo el claro, video, eh, de comenzó, murder, ¿no? Eso es, pero es que eh, habían dicho, dado una versión, es decir, muchas veces no tenemos acceso a las, a las informaciones reales. Nos tenemos que creer lo que cuentan los gobiernos y a veces la información nos llega por otros, otros caminos. Gracias a él conocimos lo que pasaba en Guantánamo, las torturas que se eh, cometían. Eh, Eh, conocimos el todo el tema de, de lo, los abusos que hubo ahí, pero también conocimos el espionaje que tenía la Agencia Nacional de Seguridad sobre los presidentes de, de eh, Estados Unidos. Conocimos algo importantísimo, Con los de Francia que, también. Eran los, claro, que eran todos los documentos de la diplomacia eh, estadounidense. Yo entiendo que se cabrearan y se llevaran unos rebotes de narices. Pero nos hemos enterado de que en el poquísimo aprecio en el que tenían y cómo se metían y se meten en las vidas de los países. Como aquí decían a quien tenía cómo tenían que presionar a los fiscales, cómo tenían que presionar a los jueces. Eso yo entiendo que a, los, eh, que a los estadounidenses, a algún sector les entrará mal. Pero eso lo hemos conocido gracias a que esas informaciones eh, han salido y gracias a que esas informaciones lo han hecho. Yo no estoy de acuerdo en el apoyo que él ha prestado eh, a, a determinados sectores, sin ninguna duda, me parece fatal. Yo no estoy de acuerdo en que se colgaran estos documentos sin tratar. Ahora bien... Quien diga que no se ha producido ese servicio a al sociedad con todos los fallos... Está joder. justificando lo que ha pasado. Lo siento. que Quien diga eso está justificando. Claro que ha cometido fallos. Eh. Y, y, y me gustaría yo, como añadir... Yo, como todo el mundo sí. ha cometido fallos. Nadie es perfecto porque para ser eh, perfecto hay un fundamento. Una cosa, no existir. Y, y, y si se existe, sí es imperfecto. Y sí, bien, me es, gustaría es, añadir no. una cosa. Me gustaría hablar de alguien que era uno de los grandes, o ha sido uno de los grandes admiradores de, de Assange, eh, pero Trump. de los grandes que es Donald Trump. ¿Ves? No eh, sabía. Eh, Donald Trump... Que ha un giro de 180 grados. Yo me he traído algunas frases, eh, para así que nadie diga que lo... Eh, no. Trump afirmó durante mil 2016, cuando estaba intentando llegar a la Casa Blanca, Wikileaks... Amo Wikileaks. Wikileaks es como un tesoro escondido. Son en diferentes actos. Ay, chico, me encanta leer Wikileaks. Luego bromeó pidiendo a Vladimir Putin que robase los correos de Clinton, por cierto. Que dijo Rusia, si nos estás oyendo, espero que puedas encontrar los 30.000, el mail de Hillary Clinton. Que no había encontrado Wikileaks, por cierto. O cuando eh, concedía más eh, crédito a Assange y esto ya fue al principio, ya siendo presidente, que a los propios servicios de inteligencia estadounidenses, ¿no? Ahora, de repente, ya se ha ido pasando esto y ahora Hombre, dice qué, que... Claro, que hay una que eso, los documentos que ha filtrado de la CIA que claro. diciendo os lo recuerdo como la que son los métodos de la CIA que dicen que utilizan los mismos métodos que cualquier hacker para entrar en los teléfonos, en los programas de ordenadores y tal. Esa información es una información que es la que defiende y a la sociedad que Pero los de los mandó gente de su partido. Claro. Es que eh, eh, eh, como, como siempre Trump eh, Pues, no, bueno, eh, pero que mientras... Miente, que no, él, son trampitas, sí, son trampitas. No, son no, trampitas. Pero tran, eh, no. No claro, es Claro, que mi mientras sus intereses... Eh, claro, pues, vale. Oye, estaba ahí. Por cierto, una de las informaciones que se dieron a conocer en tiempos pasados era que si Assange era detenido en alguna ocasión, Wikileaks iba a sacar información. Que se abría a la a caja de Pandora. sus archivos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, que ya veremos lo que pasa, ¿no? Estas cosas nunca sabes lo que puede pasar, y ahí se han lanzado todo tipo de, de amenazas y todo tipo de, de, de fake news y, y todas esas cosas, ¿no? Eh, Veremos lo que pasa. Yo tengo la sensación de que Wikileaks ha ido sacando todo lo que tenía uh -huh. y que otra cosa es que a, eh, alguien le vuelva a filtrar eh, claro. información. Que, por cierto, todo el debate de Estados Unidos parece ser que lo que va es al tema, <risa> hablando de Trump, de la injerencia rusa. Eh, basic, aparte del tema de la CIA, de todo eh, eso, está el tema de la injerencia rusa. Y es que eh, en eh, los tribunales eh, americanos consideran que Wikileaks y, por lo tanto, a Sans, eh, todo lo que hizo de todas esas filtraciones era por el interés ruso de, eh, de, de hacer daño a Estados Unidos. Cuidado, yo no digo que, no se, que pueda estar delante o detrás. Explico lo que, lo que he dicho algunas veces, que es una información al que la opinión pública tiene derecho a, a conocer cuando el funcionamiento de la sociedad no es el que debe ser. Hace tan solo unas horas... Eh... Voy a leer un, un titular, un titular que dice así, Wikileaks abre los ficheros que tenían guardados detrás de detención de Assange. Una persona que ha estado viendo esos eh, ficheros, que ha estado viendo esos archivos, eh, si había algo nuevo o no, está hoy con nosotros, eh, Miguel Ángel Ruiz. Eh, muy buenas, ¿qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas, Bruno Hola, Fernández. ¿qué tal? ¿Hay, ¿Hay algo nuevo en esos eh, documentos o es... Eh, ruido, eh, la información que se ha sacado es eh, la que ya tenían ya se había hecho mucho ruido en estos 10 o 15 últimos años eh, eh, ¿qué es eh, lo que has visto en esos ficheros? Bueno, pues básicamente comentar que, eh, desde, que se, desde que se produjo la detención de San en, en el consulado de Ecuador en Londres, pues yo creo que hemos vivido unos momentos de, de mucha tensión ¿no? ayer a última hora de la tarde como dice, se produce esta noticia Y, eh, bueno, pues empiezan a correr los torrents porque lo que ocurre es que la mayoría de la gente se entiende que Wikileaks lo que ha hecho por fin es desclasificar un fichero que vendría a ser eh, un fichero que se llama fichero de seguro, que iba a ser como un fichero, una especie de bomba lanzada por Wiki, por, por Julian Salz, Wikileaks en caso de que a Julian Sanz le pase algo. Ayer se desclasificó un fichero que, en cierto modo, todo el mundo piensa que de lo que estamos hablando es de esa gran bomba, de esa gran, vamos a decir, arma que tenía como una bala en la recámara que tenía Wikileaks. Eh, a última hora de la tarde empiezan a, a correr, los, como digo, los torres, nosotros empezamos a, a grabarlo todo, y hoy, un poco más tranquilo y almacenando un poco toda esa información y mirándola, y una de las mayores sorpresas que me llevo es que no hay nada que se eh, eh, Miguel, Miguel Ángel una, una cosita eh, mientras eh, voy comentando que ayer me escribiste, me mandaste unos mensajes y eh, con eso que se estaba descubriendo y, y además eh, de eso que te agradezco muchísimo también los oyentes eh, te agradecerán mucho que, que no te muevas eh, porque se te corta tu sonido eh, pero esos eh, documentos que ha sacado Wikileaks eh, son un poquito eh, los de siempre ¿no? ...lo que pasa es que son muchos... ...claro, es que yo aquí lo que creo que esto... ...lo que se ha tratado de hacer es una for, una especie de bomba de humo... ...eh, en, en cierto modo... ...lo que me parece que, digamos, todo este... ...lo que ha hecho Wikileaks... ...es coger todos los ficheros que ya ha tenido... ...los ha puesto en un torrent... ...y los ha puesto a disposición de todo el mundo... ...además lo ha hecho de tal manera... ...pues con una, digamos, con una especie de titular... ...a través de Twitter... ...en el que ponía Operación Ecuador que básicamente lo que estábamos pensando es que estaba estallando esa bomba, que de alguna manera era, digamos, el detonante de la detención de, de Julian Assange. Pero cuando analizamos esa información, vemos que no hay nada nuevo. Entonces, yo creo que esto se ha usado como una especie de recordatorio a, a Estados Unidos y a, y, a, y a Inglaterra, etcétera, de que puede haber información comprometida, pero en este caso no ha sido así. Probablemente, esto eh, claro pensar que también Julian Sang está ahora en un momento muy complicado y que probablemente ahora que está detenido y que ha puesto eh, ha sido digamos puesto a disposición de la justicia sacar nuevas eh, digamos nuevos documentos secretos probablemente agravarían su caso ¿no? entonces lo que eh, bueno yo digamos investigando un poco en la página web de, de WikiLeaks no eh, lo que es por ejemplo la sección de novedades ...no hay absolutamente ningún tipo de, de comentario sobre la desclasificación... ...y sí que hay un Twitter que apenas tiene unas seis horas... ...en, la, en el Twitter oficial de, de Wikileaks... ...en el que explican que todo ese fichero .tar... ...que eh, pesa unos 31 gigas eh, comprimido... ...es todo lo que ellos tenían... ...que lo ponen a disposición del público... ...que de alguna manera lo que quieren es que la gente se copie aquello pero como digo, yo creo que ha funcionado un poco como bomba de humo para de alguna manera tratar de recordar eh, ese otro fache, eh, fichero secreto, que es el gran fichero que, que está también colgado y que tiene una clave que no ha sido revelada que sería, digamos, esa, esa bala en la recámara, pero como digo, yo creo que ayer se, se mezclaron las eh, por el momento, ¿no? digamos por, el, por la por la emisión del momento y también por los titulares yo creo que ayer se produjo una confusión pensábamos que Sí. ¿Puede ser que también Julian Assange jugara a eso, a decir que, que no se os ocurra eh, quitarme el asilo, que no se os ocurra intentar eh, amedrentarme más, porque entonces eh, saldrá muchísima información que teméis? Exactamente es eso. Yo creo que ha sido una maniobra de despiste. Esta desclasificación es un recordatorio de que podemos tener información secreta, pero al mismo tiempo yo creo que no han sacado nada nuevo para, de alguna manera, no, no perjudicarle eh, en su posición actual, que como veis, pues es terriblemente delicada. Eh, fíjate, estoy eh, buscando unas eh, declaraciones. Eh, año 2008, un eh, político del Partido Republicano de los Estados Unidos en un meeting, eh, Mike Hathaway, eh, dijo... Assange debe ser ejecutado del mismo partido de eh, Trump. Y también eh, decía eh, la CIA, entonces, y el fiscal general del estado decía estamos tomando medidas eh, contra quienes han efectuado este tipo de robos. Y se refería a Assange. Eh, bueno, pues, eh, con 10 años, eh, pero eso ha llegado con su detención. Eh, estas eh, medidas son callarlo a través de la detención Esa es eh, mi opinión, Miguel Ángel Sí, yo aquí El problema que, que, que yo apunto Es eh, Incluso si a Julián Le pasa algo y puede acabar eh, No sé, por las sospechas ¿no? Que puede acabar en algún centro como Guantánamo, o, o torturado O desaparecido, es decir, que yo creo que Ahora mismo lo que pasa con Wikileaks y Anonymous es que Hay mucho pánico sobre Qué le puede pasar a él, ¿no? Pero también yo creo que eh, si de verdad hay un fichero secreto que sería digamos ese último dispositivo, esa última gran bomba, eh, que podría de alguna manera tratar de, de, de amedrentar al gobierno de Estados Unidos, eh, yo lo que espero es que sea algo terriblemente potente. Sí. Porque por otro lado yo creo que estamos en una sociedad que está tan habituada a, las, a los escándalos, a los a no sé a, a los temas de corrupción a, a casi casi cada semana tenemos información puede ser escandalosa debería de ser algo terriblemente potente para para que de alguna manera pues, ya al final el objetivo es consumir javier Sevillano, nuestro productor me dice mi ángel ruiz sal de una vez de la embajada de ecuador Porque sí, te, por te corté mucho, no, ¿eh? Los, pues estoy en casa y no, no sé qué le pasa a mi comunicación. Os pido Bien, que, que, que... Agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado, todo lo que nos has dicho, periodista, investigador. Hablaremos en muchas más ocasiones contigo de este y otros asuntos. Miguel Ángel, mil gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. A todos. Venga, otro. Yo sí, sí quiero añadir una sí, cosa a sí, sí. esto que quería eh, comentar. La experiencia. ...que trae la, eh, la vida... ...los años que han pasado... ...y los casos que hemos vivido... ...demuestra que eh, hay muy pocas cosas... ...muy pocas cosas... ...que puedan evitar... Eh, eh, ...que un chantaje... ...pueda llegar a, a evitar... Eh, eh, igual que clinton no consiguió evitar la salida de los papeles eh, diplomáticos de la diplomacia americana igual que que villarejo uh -huh. va, va aumentando la importancia la calidad de los papeles de las sí, lo publico, la amenaza, y, la no amenaza. y no sale a Sanz eh, ahora mismo ya haga lo que haga, eh, ha entrado, le han metido ya en el círculo, en el círculo secreto sí. que, que diría, y ahora ya el tie, eh, es un tema de cuánto tiempo tardará en, en llegar a, a Estados Unidos y que le juzguen. Pero, eh, es verdad que al final no Yo no creo, yo no sabía que él había dicho que si le detenían que iba a sacar un montón de documentos. Pero, pero da igual, quiero decir, ya Estados Unidos no va a parar y les importa todo, eh, igual que España no para, igual que, que, que, que los no ¿no? Por cierto, ¿ha ocurrido esto en alguna ocasión? Eh, eh, fuerzas eh, de seguridad, eh, policías, agentes, eh, servicios secretos, espías, ¿han entrado en la embajada en un país extranjero? como ha pasado en esta ocasión? Pues mira, yo eh, conozco muy pocos casos, pero uno de ellos sí lo conozco y ocurrió en, en Marruecos hace no muchos años. Y además fue por, eh, protagonizado, y me contó esa historia, eh, Diego Camacho, que era eh, un agente importante dentro del servicio secreto. Pues si te parece, hablamos con él. ¿no? Venga, vamos. Venga, pues eh, Diego Camacho, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas eh, noches. Bruno. Bueno, tú protagonizaste o estuviste en uno de esos antecedentes, eh, cuando varios eh, agentes entraron en una embajada en otro país. Eh, eso no es muy habitual, ¿no? No, vamos a ver, eh, no entraron unos agentes. Entraron tres saharauiz que venían pidiendo asilo político a la embajada de España en Marruecos. ¿Y, y cómo fue aquella experiencia que tú viviste? Bueno, pues la experiencia que yo tuve ahí fue eh, enormemente triste y, y de sentir vergüenza de, de mi país. Entonces, bueno, pues estos muchachos llegaron huyendo del de la Jung, pidiendo pidiendo eh, asilo político. Entonces el, el embajador de España, entonces, allí en Rabat, pues nos reunió a a los jefes de departamento y tal, eh, y nos comunicó que pensaba no darles el asilo. Entonces, eh, yo me opuse, me opuse y además eh, me opuse con razones de peso que teníamos, que es que eh, estoy hablando del año del año 90, 89, 90, exactamente, no me acuerdo. Y, y bueno, pues eh, los elementos que tenía eh, yo de fuerza para oponerme a aquello eran eran dos. El primero era que España había firmado dos años antes el tratado de eh, referente a derechos humanos, el tratado de Ginebra, Eh, lo, habría, lo había firmado y segundo que estos muchachos eh, pues corrían riesgo sus familias en caso de que pues, se les devolviera la, a la, al gobierno marroquí. Teníamos noticias ya entonces de que de que habían eh, desaparecido 500 saharauis y algunos de ellos los habían tirado desde el helicóptero al Océano Atlántico y otros los habían enterrado vivos en Calviva, y entonces, bueno, pues eh, se los puse con toda esta crudeza al embajador, pero el embajador eh, tenía las instrucciones del, del lobby pro marroquí en España y evidentemente no atendió a razones y finalmente pues no le dieron el, el asilo a estos tres muchachos. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se resolvió el asunto? Eh, y ¿Os hicieron caso a los que tenéis una visión humanitaria de aquello? No, no, no, no, vamos, no me hicieron caso, en, en concreto además, eh, te lo resumo, la última reunión que hubo en la embajada, eh, después de haberlos entregado a la policía marroquí, eh, pues hubo una reunión, y entonces yo me dirigía ...a todos los diplomáticos allí presentes... ...y les dije... ...parece mentira... ...que el que tenga que defender los derechos humanos en esta embajada... ...sea el representante de la inteligencia del Estado... Sí. Y, ...y bueno, pues nada, se saldó mal... ...porque además el embajador cometió, la tor cometió dos torpezas... Eh, ...además de carácter ejecutivo... ...la primera fue ir con el coche oficial a buscar a, a la policía... A, ...al ministerio del Interior... Y, ...y traerlos a, a la embajada... ...y la segunda torpeza... ...que yo le avisé que, que... ...ya que estaban los policías... ...dentro de la embajada... ...que se dirigieran a los saharauis... ...en francés o en, o en español... ...pero no en Hassanía... ...para evitar que, que se amenazara a nadie... ...dentro de la embajada española... ...y tampoco me hizo caso... ...y bueno pues... Eh, pues el, el, ...el asunto se saldó... ...pues con... ...bueno pues con un enorme desprestigio creo yo para, para nuestro país y después eh, lo que es más importante con poner en riesgo la vida de tres muchachos que llegaban allí eh, con toda su buena eh, esperanza... De, de huir de la persecución y de las torturas que se estaban produciendo en Sáhara. Varias preguntas, Diego. Estos saharauis que pidieron asilo estaban amenazados y por eso eh, pidieron ese asilo. Y luego, eh, después de que se los entregaron a la policía marroquí, ¿se sabe qué, se, qué pasó con ellos? ¿Se supo qué pasó con ellos? Y, y una tercera, eh, un embajador... ¿Unilateralmente puede decidir eso sin consultar con el gobierno español? Bueno, vamos a empezar por la última, que es la que me acuerdo mejor. Entonces, un embajador no, no toma esa decisión por sí solo. Eh, me consta que el embajador consultó con el gobierno español. Entonces, eh, lo que yo le facilité al embajador, porque era el responsable, ...del Servicio de Inteligencia en Marruecos... ...entonces, lo que yo le facilité a, al embajador... ...era la información de las desapariciones... ...de las torturas, de los asesinatos... ...que se estaban produciendo allí en el Sáhara... ...y además era una información eh, completamente segura... ...es decir, no era una información eh, valorativa, ¿no?... ...entonces, eh, esa información no, no movió la decisión de, del gobierno español eh, evidentemente el, el, el lobby pro marroquí en España es poderosísimo y, y, y digamos tiene su cabeza en la Casa Real Española, o sea que, que eso lo sabe todo el mundo eh, entonces bueno pues únicamente la sensación de impotencia de, de tener información privilegiada eh, utilizarla en beneficio de la vida de tres personas eh, y, y ver que esa información privilegiada pues por las razones de carácter político de carácter, eh, sí, eh, político de oportunidad pues no pues no tienen ocasión de, de, de llegar a, a, a su fin yo al embajador eh, me ofrecí para para... ...el llevar a estas tres, a estos tres personas a, a Ceuta... ...y me comprometía a llevarlos eh, sanos y salvos a, a Ceuta... ...entablando, entablando una, unos contactos con el servicio marroquí... ...pero no, no se pudo entablar ningún contacto con el servicio marroquí... ...porque de entrada el embajador no lo permitió... ...el embajador tenía instrucciones eh, firmes de, del lobby pro marroquí en España... ...y, y ya está... En ...referente a la segunda pregunta de, de qué les pasó a los muchachos... ...bueno pues evidentemente a la vuelta... Yo tengo información, pero no directa, sino de que, de que realmente fueron maltratados... ...pero eh, digamos que no, no corrió en peligro su vida hasta donde yo sé... ...pero tampoco sé los detalles de, a lo que fueron sometidos después... ...yo tuve ocasión, muchos años después de hablar con uno de ellos... Y me dijo que habían sido eh, torturados eh, prácticamente eh, este me dijo que eh, que vamos él tenía grandes dificultades de andar y todo eso pero bueno lo que les hicieran allí evidentemente yo creo que no, no era atentar contra su vida puesto que de alguna forma el gobierno español también estaba Pendiente de su suerte de que no corri corrieran eh, nada irreparable, pero bueno, sabiendo las costumbres de la policía y del ejército marroquí de ocupación del Sahara, pues evidentemente, eh, vamos, eh, sabíamos lo que les iban a hacer. ¿eh? Y referente a la primera pregunta, bueno, eh, ellos se sentían amenazados, o ellos llegaron a la embajada, Eh, diciendo que se sentían amenazados entonces en ese momento eh, teniendo, como decirte eh, desencadenándose eh, esta historia en menos, de, en menos de ocho horas pues prácticamente no, no tenías elementos de contraste para saber si sí o si no lo que es cierto es que Eh, eso sí lo he podido comprobar después. Eh, al menos uno de ellos tenía una actitud eh, militante en defensa de, del referéndum del Sahara y vive dentro de, de las fronteras eh, saharauis, eh, ocupadas por Marruecos, y, y sí tiene una actitud activa en, en favor del referéndum. Diego Camacho, gracias eh, por tu testimonio, por tu valentía, eh, por estar eh, con nosotros y por contarnos algo tan importante como fue esto. Diego, muchas gracias. Nada, un abrazo. Un abrazo. Bueno, y tres eh, apuntes, eh, tres noticias y tres informaciones. Eh, primera. Un miembro del Kilix ha sido detenido en Ecuador, un ayudante de Julian Assange. Otra información llega desde Rusia, el otro gran filtrador de estos últimos años, Edward Snowden. Ha defendido, ha salido a defender a Julian Assange. Y la tercera tiene que ver con la persona que filtró la información, Assange, sobre Chelsea Manning. Eso es, Chelsea Manning, que en su momento era Bradley Manning, que era un soldado y que mmm, cogió la, la memoria de todos esos datos que, eh, clasificados que sacó Wikileaks y que fue detenida en 2010 Y condenada en 2013 a 35 años de prisión. Ahora bien, estando en prisión, os lo recuerdo, en el año 2017 fue indultada por Barack Obama. Y la indultó además, creo que fue dos, tres días antes de, de dejar la, la Casa Blanca. Bueno, pues hoy Chelsea Manning está de nuevo en la cárcel desde el día 8 de marzo. ...según eh, he leído en la BBC... ...por negarse a testificar... ...sobre una investigación de Wikileaks... ...y como hacen los jueces en, en Estados Unidos... ...que es una cosa que... que ...me hace alucinar... ...por colores... Eh, ...estará en la cárcel... ...hasta que se decida... ...a hablar y a denunciar lo de Wikileaks... ...lo que quiere decir... Que, que puede estar un mes, dos sí, meses, sí. un año, dos años, hasta que eso que los americanos llaman el gran jurado decida sobre Wikileaks. Y como sobre Wikileaks me temo que no se va a decidir hasta que llegue a Sanz, pues me temo que la soldado Manning eh, va a estar en prisión muchísimo tiempo. No sabemos eh, qué se escribirá en el futuro, qué pasará, Fernando, indiscutiblemente. Solo podemos anticipar una cosa... ...que se ha escrito el primer capítulo... ...que quedan muchas cosas... ...y que va a pasar eh, mucho... Eh, el, ...el futuro de Assange... ...Suecia no va a ser... ...no, no existe de petición ya, de, de lo... extradición... Eh, no, ...luego... No, no, no, no, ...el Reino no, no, no, Unido... ...yo creo que se va a quedar en el Reino Unido... ...es en mi opinión personal... Se porque, va a quedar hasta que cumpla la, hasta que le sí, juzguen, le condenen y, y luego, y luego la, eh, llegará eh, a Estados Unidos. El proceso de extradición puede durar dos años. Lo que dice. no sabemos es sí, si estará pero, Trump cuando llegue. Eso ya es más sí, complicado. Sí, sí, ¿eh? Pero sí, lo que no creo, en mi opinión, eh, es que eh, el proceso de extradición funcione a Estados Unidos, eh, que vaya a Estados Unidos, porque para quien gobierne, para Trump, para otro, para su sucesor, eh, si hay. Eh, Yo creo que eh, no quiere, quieren a Julian Assange lejos dando mal entre comillas, eh, dando mal en Europa, pero que no eh, que puedan utilizarlo pero de desde la lejanía, no. Pues yo no, yo creo que no. ¿sí? Yo bueno, creo, que, no. Le yo creo que, que le quieren en Estados Unidos para hacer en una jaula y claro. tirar la, la Hacerle purga. Tienes, razón, tienes razón en el planteamiento. Lo que pasa es que eh, para ellos puede ser una patata caliente, pero acuérdate, ¿no? al final a Bin Laden eh, lo, sí, lo sí, sí, sí. Y ahora los enemigos ya no son Bin Laden, los enemigos son Snowden y Assange. Y, y eh, lo que quieren es eh, llegar a, a, a Assange y, y juzgarlo, meterlo en una cárcel. Fíjate, no, cinco eh, años. Si es posible, veinte años sin posibilidad de adelantar. Y digo algo yo más, a ver qué jugareta están ahora buscando para intentar pillar a Snowden. Bueno, lo tienen que hablar. Está, ¿no? Rusia está está mucho más complicado. <risa> sí. El asilo a Putin es distinto, ¿no?, ah, eh, la situación. Eh, pero yo creo que el titular que han dado es ABC, Eso que has dicho al final es eh, muy interesante, ¿no? Y profundizaremos en ello. Antes el enemigo era Bin Laden, ahora es Snowden y Assange. Sí. Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Sí, han cambiado el, el cuento, pero pero bueno, al final ya verás como, como el gran éxito cuando que vende el presidente de Estados Unidos cuando le tenga Assange, Wikileaks, materia reservada. Gracias, Fernando. Un abrazote. Chao. Ahora, las noticias en Onda Cero nos ponemos al tanto y después en eh, nos volvemos atrás en el tiempo. Dos mil años eh, para saber cuáles fueron los misterios y los enigmas después de la muerte de Jesús. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Muy interesante, esta noche eh, Primer protagonista Julian Assange, ahora Jesucristo Comienza la Semana Santa almodía Rosavientos en Twitter Es nuestro hashtag Y nos dice, naves con almodía Rosavientos Estamos hablando de Assange Y no hemos dicho ni palabra del libro Del primer libro sobre Wiglis Que se publicó en España pues no, pues no, no hemos dicho ni palabra Pero lo hizo el servidor ¿eh? Eh, pero, bueno, Es verdad, y un libro que está muy bien Sí, lo, lo que pasa es que no se puede encontrar. <risa> y ahora vamos a hablar sobre Jesús de Nazaret, sobre Jesucristo y los enigmas. Se, bueno iba a decir yo, se celebra la muerte de Jesús de Nazaret, no. Se recuerda, se conmemora, han pasado 2000 años, o 2019 años, o, o 1990, o lo que sea. Pero lo importante es que en ese momento lo que pasó después de la muerte de Jesús en de Nazaret fue el comienzo del cristianismo. Y eso será el tema que tratemos en el Círculo Secreto con... Juanjo Sánchez Oro, en esta hora de programa, en donde, eh, y si el tiempo lo permite, también estaremos con la gente de Greenpeace eh, para que nos hablen sobre una misión espectacular eh, que va a comenzar dentro de muy poquitas horas. Eh, pero antes, hay eh, nuevas eh, pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. Sí, además, yo me estoy imaginando qué diría el Assange de la época de Jesucristo. Madre mía de mi vida, qué material tendría ahí. Bueno, vamos a recordar ...que tenemos esta noche en el concurso una cineasta española... ...una directora de cine muy conocida... ...que comenzó a rodar películas siendo una niña con su cámara de 8 milímetros... ...y aquí va la segunda pista... ...¿de quién se trata si tiene más de 5 Goyas como guionista y directora? ...las opciones que os damos son... ...Isabel Coiset, Izier Boyain y Leticia Dolera... En rosa.vientos.es nos podéis escribir a nuestro correo oficial y también podéis comentarlo con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Así que, venga, chicos, chicas, rosaventeros, todos que estamos ya con las vacaciones, omnivacaciones, omnidescanso, a participar. Almohadilla Rosa Vientos, ahora en la Rosa dos Vientos, en la sintonía de Onda Cero, nos ponemos... En lo que sucedió hace 2000 años con Juegos en Sesoro, los enigmas que dieron origen a la Semana Santa. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos, el círculo secreto.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 Bueno, su, su madre es muy conocida porque es la patrona de los arqueólogos, es Santa Elena. Uh -huh. Es decir, él no consigue ser salto porque realmente tiene una vida, como hemos dicho, que tampoco llena de crueldad.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 la rosa de los vientos en Onda Cero Dentro de tan solo unas horas va a comenzar la que será la mayor expedición de la historia de Greenpeace de polo a polo del norte al sur para investigar junto a científicos de primer nivel las amenazas a las que se enfrentan los océanos de la Tierra ese bióloga marina, responsable de la campaña de Oceanos de Greenpeace. Está con nosotros, eh, Pilar Marcos. Eh, Pilar, eh, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas noches. Buenas ya noches. casi. Eh, mañana mismo comienza esa expedición que es la más importante, y la más grande de vuestra historia. Y es una historia con expediciones muy importantes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero la... El objetivo merece la pena. Hay mucho todavía por avanzar en la protección de los océanos y por eso queremos ir a, hasta el último de sus rincones para enseñar lo, lo que merece la pena proteger. Hay muchas cosas eh, sobre las que queréis llamar la atención y que podemos eh, hablar, que podemos explicar. Es que hay tantas y tantas cosas, hay tantas y tantas amenazas y podemos eh, citar algunas. Eh. Todas tienen que ver con el cambio climático, pero el ser humano tiene mucha responsabilidad en llenar el océano, por ejemplo, de plásticos, en llenar el océano de porquería que sale de la minería, de la extracción de petróleo. Eh, todo influye en algo que es lo que hace que la Tierra sea Tierra y que nosotros estemos aquí hablando, y que es que los polos estén bien eh, y sostengan la vida en este planeta, que de eso se trata, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la, quizás entre todas, ¿no?, la principal... Eh, señal de, de esas amenazas es que solo un 3% de nuestros océanos está protegido, no siendo nuestro planeta desde el espacio una gran esfera azul, que quiere decir que el 70% de la superficie de nuestro planeta es agua marina. Y por tanto, si nos damos cuenta con todas las amenazas que listabas, que solo el 3% está efectivamente protegido, pues de ahí el reto ¿no? y de ahí de nuestro nuestra expedición. Una de las cosas eh, que queréis es eh, convencer y explicar a las autoridades eh, muy important más importantes eh, del mundo que hace tan solo unos años eh, festejaban el Acuerdo de París, eh, pero hay que hacer un acuerdo global, un tratado global de los océanos, eh, que es eh, lo importante, y no hacerse tantas fotos, eh, sino que hacerse las fotos eh, después de conseguir las metas. Así es, ¿no? si las naciones ribereñas tenemos más o menos gestionadas Nuestras aguas eh, cercanas, eh, dos terceras partes de esas aguas son internacionales, no existe gobernanza. Tú, si eres un barco con dinero, ¿no?, de país rico, y quieres encontrar eh, nueva minería para la tecnología de los móviles, por ejemplo, nadie te impide hacer minería en aguas profundas donde no conocen al ser humano. Y, por tanto, es la importancia, ¿no? Igual que la cumbre de París, el famoso acuerdo del clima, protege la atmósfera, Queremos que se cree esa constitución de los océanos que tiene de límite eh, primavera del 2020 para que Naciones Unidas se pongan de acuerdo y podamos abordar qué actividades y qué eh, tipo de extracciones se pueden realizar en esas aguas internacionales. Cada vez más están viendo... ...imágenes que la verdad es que la gente se queda alucinada... ...de esos mares auténticos de plástico la superficie... ...que, que nosotros los humanos eh, los hemos creado... ...y que realmente eh, ahora sí se está dando la alarma... ...y hasta que, que no, no vemos eh, el terrible peligro que puede causar... ...es como que no nos ponemos en el empeño de intentar arreglar eso pero eso lleva años y años, y ahora mismo eh, es una situación caótica y terrible. Eh, vosotros tenéis un recorrido muy eh, exigente con este barco que se llama Esperanza. ¿Cuáles son las principales causas y los princip principales lugares que queréis ir visitando? Pues primero visitaremos el Ártico, el Ártico que es bastante paradójico, el hecho de que como cada vez hay menos hielo, cada vez pueden buscar bolsas de petróleo y de gas, en esas aguas que antes estaban permanentemente heladas con el retroceso del hielo debido al cambio climático por la quema de combustibles fósiles, resulta que el Ártico está amenazado. Y además que hemos perdido dos tercios de, del volumen de hielo marino que había en verano. En el, y por ahí empezamos, ¿no? denunciando el impacto del cambio climático. Después nos vamos a, a la ciudad perdida de la Atlántida, que con ese nombre imagen, tan, tan místico hablamos de una zona de de emanaciones del centro de la Tierra casi, y es ahí donde hay unos minerales raros, donde ya se han dado concesiones para hacer minería de profundidad, igual que la que existe en Tierra, como en la peor de las novelas de, de Julio Verne. Y después, como bien decías, hace muy poco se descubrieron las famosas islas de plástico, como el mar se mueve por corrientes, al final toda la actividad humana que está ocurriendo en Tierra, todos esos plásticos que, por ejemplo, una botella de agua, usamos, casi todos los días en muchas partes del rincón del planeta, tarda 500 años en descomponerse. o pues sea Hay esas famosas islas de plástico. En el caso del Atlántico, en el mar de los Argazos que visitaremos, se estima del tamaño de la superficie de la provincia de Asturias. Entonces queremos ir a ser testigos de lo que la actividad humana está causando en nuestros mares una actividad humana que vais a denunciar lo que está causando los mares, lo que está causando los polos en esta expedición del barco Esperanza que va a partir mañana mismo de Londres eh, rumbo al Polo Norte, un Polo Norte eh, que se está perdiendo, entre otras cosas, eh, el otro día veía unos datos escandalosos sobre cómo el hecho de que se deshiele el Polo Norte abre nuevas eh, rutas eh, para los mercados en el fondo todo es eh, la economía es el cortoplacismo y no nos da damos cuenta que el pan para hoy puede ser hambre para mañana. Y esto en los polos es muy importante decirlo y resaltarlo. Es muy evidente, además, el aire acondicionado del planeta y la sombría del exceso de rayos de sol que llegan a la superficie terrestre se hace en esos dos casquetes, en el Ártico y en la Antártida. Cada vez tenemos menos hielo, no solo están directamente afectados, por ejemplo, los osos polares o las focas o todos los animales que necesitan témpanos de hielo para, para vivir, para reproducirse, con problemas de extinción de esas especies, sino que cada vez, por ejemplo, en el hemisferio norte, por esa pérdida de hielo en el Ártico, en invierno tenemos más supertormentas de invierno y en verano más olas de calor y sequía. Eso es Somos una única esfera. y La verdad es obvio decirlo, pero es que no hay planeta B. Eh, si seguimos así, en el año 2100, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos será muy difícil. Y tendremos situaciones de 40 grados en Sevilla en pleno mes de marzo. Claro. claro, claro, pero es que además, mira, hace nada había una manifestación que está convocada por por esta esta niña, que es Jerta Zumba, porque está realmente alarmada, porque ve que ni ella, ni su, los, sus hijos, ni sus nietos tendrán ese futuro. Pero es que lo que es alucinante, que es una de las cosas que vosotros también, también vais a estar investigando y vais a estar denunciando, es que hoy por hoy, sigan queriendo sacar energía fósil como esa prospección que se, que se acaba de dar ¿no? De, de intentar extraer petróleo en el mismo arrecife del Amazonas si eso es algo ya obsoleto que nos está matando a todos ¿cómo pueden seguir dando permisos para encima destruir un hábitat maravilloso que lo va a dejar totalmente pues eso imposible de, de, de visitar y de, y de que la gente y que los animales vivan allí? Sí, además en un momento político, porque esto lo ha reabierto el nuevo presidente de Brasil, en Estados Unidos el señor Trump ha vuelto a abrir la búsqueda de petróleo eh, las aguas del Atlántico norteamericano que estaban cerradas a la explotación petrolífera desde hace 50 años y estos retrocesos, eh, aplaudimos muchísimo en Greenpeace, estos movimientos de la gente joven, porque son los que realmente... Nosotros ya sufrimos los impactos del cambio climático, no es nada lejano, uh -huh. no, es, no la ciencia nos avala... La comunidad científica nos avala ¿no? aquello que hace unos años nos acusaban de agoreros a los ecologistas, pero es muy importante el movimiento de esta gente joven porque, repito, no solo es un impacto económico, sino también está en peligro la salud de las personas que vivimos en este planeta y que no tenemos dónde irnos si seguimos con estos límites de uso y de abuso recursos naturales. Una expedición que, como decimos, irá de polo a polo, vais primero al polo norte, después al polo sur, eh, se llegará, la esperanza llegará a principios del año 2020, todo un año de 365 días eh, para dar mensajes y concienciar de lo que está pasando y de lo importante que es eh, que se conserve ese pulmón, que se conserve la vida en el planeta, y tiene mucho que ver con la vida porque también vais a hablar y vais a investigar mucho sobre las especies y sobre los animales el que están en peligro de extinción por culpa de lo que está ocurriendo. Sí, además eh, se conoce casi más de la superficie de la luna que de los fondos marinos, sí. por ejemplo, y el hecho de poder encontrar nuevas especies eh, se catalogan esos fondos marinos o en la columna de agua como ecosistemas marinos sí. vulnerables y por tanto hay una mayor solidez científica para poder delimitar esos puntos calientes de biodiversidad Y de esta forma, si se aprueba la Constitución de los Océanos, el Tratado de los Océanos, crear áreas marinas protegidas en el alta mar, en el que se decida que por la presencia, por ejemplo, de corales de profundidad, una actividad de extracción minera no podría realizarse. Es eh, triste, pero nos tenemos que preguntar qué podemos hacer eh, las personas en eh, día a pie para eh, conseguir que... Eh, Eso se, se pare un poquito. Eh, digo que es eh, triste porque hemos llegado a esta situación, pero tenemos que tomar eh, medidas y si nosotros eh, somos los responsables, nosotros tenemos que ser también los responsables eh, de salvar el futuro. Pues sí, está no es responsabilidad individual, hablamos de plásticos, no hablamos que una botella de plástico dura 500 años en el mar y al final interacciona con, con ballenas. Nosotros en un estudio, por ejemplo, de 600 ballenas estudiadas, el 83% tenían sus eh, contenidos estomacal de plásticos. Intentemos reducir nuestro consumo diario de plásticos, por ejemplo, si queremos hablar los océanos, hay alternativas, nos podemos llevar una botella reutilizable a la playa cuando ahora consumamos más eh, tipos de refrescos. Y luego está la responsabilidad colectiva. Eh, estamos en elecciones, se sigue sin hablar de lo prioritario para nosotros, que es el cambio climático. Y, por supuesto, a través de Greenpeace.es se puede firmar para que los políticos nos hagan caso y se cree una constitución de los océanos. Y que también se hagan esos santuarios que estáis pidiendo, ¿no?, esos santuarios sí. marinos. Eso es, a través de la firma de nuestro portal de Greenpeace.es lo que hacemos es recoger millones de firmas como ya han firmado más de tres millones de personas para pedir la protección de la Antártida, y así los políticos nos hacen caso, porque dicen, ojo, que estos no son dos o tres locos y locas, sino que hay un movimiento social que está pidiendo que se cree su Tratado de los océanos. Fíjate que has mencionado en varias ocasiones Algunos de los presidentes de los países más importantes del mundo Los recursos petrolíferos Parece que el petróleo está ahí Lo negro está debajo de lo blanco Qué importantes esas metáforas Lo negro, el futuro más negro Está debajo del de futuro más esperanzador Así se llama, esperanza del barco El petróleo y el hecho de que Se estén concediendo nuevos permisos O sea, para extracciones y, y, y estamos locos, eh, parece que estamos locos, ¿no? Un poco y, y, y seguimos eh, en vez de preguntarnos, hablando tanto del picoil, ¿cuándo se acabará el petróleo? ¿Que dejemos de, de utilizar o que se pueden utilizar otras cosas? Sí, efectivamente, también hay puertas giratorias, los políticos suelen acabar claro. en empresas energéticas, en petroleras en España, que estábamos, pues eso no, con, con la mayor número de horas de sol de, la, eh, de Europa pues estamos ya a la cola de las energías renovables. Bueno, eso es alucinante. Entonces, eh, entonces ahí, está, ahí está el kick de la cuestión. Si nos miramos nosotros solo a nuestros egos y a nuestros bolsillos, ni siquiera vemos, ¿no?, como es el caso de Greta, una niña de 14 años, diciendo y, y desarrollando un movimiento que está pidiendo, por favor, acciones reales. Y ahora mismo, en plena campaña electoral, yo invito a cualquier persona a ponerse las gafas de ecologista y a intentar encontrar cuántas veces nuestros políticos mencionan la urgencia que es cambiar nuestro modelo energético o lo urgente que debería ser cuántos van cuántas personas van en la tripulación entre científicos miembros de Greenpeace cuántos sois en todo este en, en toda esta investigación pues de tripulación eh fija 16 personas entre oficiales eh médica y y ingenieros no de máquinas por ejemplo y entonces en cada uno de los tramos Eh, vamos con científicos, por ejemplo expertos en, en glaciología en hielo, vamos en el mar de los sargazos, una de esas islas de plástico que hablaba, vamos con expertos en investigación de plásticos hasta que hay la tripulación fis, eh, fija y hasta 30 personas que nos vamos cambiando en diferentes tramos y diferentes turnos Pilar Marcos bióloga marina, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, vamos a seguir la ruta Y estos 365 días que va a estar en el mar, el Esperanza es el barco, es la misión más importante en la historia de Greenpeace. Muchísimas gracias en nombre de todos y en nombre también de la conciencia. Recibimos vuestro mensaje, pero vamos a intentar multiplicarlo. ¿Te parece? Muchísimas gracias por darnos voz y poder decir que, que estamos ahí intentando mejorar las cosas. Os seguiremos la pista. Un abrazo, Pilar. Muchas gracias. la rosa de los vientos con bruno cardeñosa las tres y cinco minutos eh, queda una hora con la rosa de los vientos eh, vamos a tener juicios a la historia con la vázquez hoy eh, vamos a tener la cara B hablamos eh, con H la escritora la dibujante Sobre el capitalismo, tendremos también el Callejón con José Manuel Esquivano en el séptimo arte, y Señores del Fin del Mundo con Javier a. S. pero antes en La Resolución, vistas esta noche para conocer al personaje oculto. Y ya tenemos el ganador Silvio Casasola. Pues sí, pues sí, así que que estén todos pendientes, porque en un instante vamos a comunicar quién ha ganado. Bueno, recordamos que las tres... Las tres directoras de cine de esta noche están encantadas con su faceta, porque es bien complicado ser director de cine, pero la verdad es que es una maravilla. Bueno, dos de ellas también se han dedicado al mundo de la interpretación, que son Iciar Boyaín y Leticia Dolera. Esta última todavía no ha conseguido ningún Goya, mientras que Isier tiene dos por su película, Todo doy mis ojos. Por tanto, como habéis adivinado, la que tiene más de seis Goyas es Isabel Coixet, Tres de ellos por su película La vida secreta de las palabras. Soy la enfermera. ¿Una enfermera? ¿Dónde estoy? ¿Me han ¿Trasladado a alguna parte? No. Seguimos aquí, en la plataforma. Creo que ahora que me ha cogido la polla y que estoy meando ante usted... Podríamos decirnos nuestros nombres o incluso empezar una nueva vida juntos. Isabel ha sido noticia porque el pasado 9 de abril cumplió 58 bien llevados años y en febrero presentó su último trabajo, Elisa y Marcela, en la Berlinale. Esta película está basada en hechos reales, donde narra la historia de amor prohibido de dos lesbianas gallegas que en 1910 se casaron, siendo el primer matrimonio homosexual de España. Hay un pequeño truco que no os lo desvelo y por eso lo consiguieron. Bueno, esta película, no exenta de polémica, ha sido producida por Netflix y todavía no ha llegado a la gran pantalla, aunque se puede ver en la plataforma que es tan conocida. Bueno... Y como decía Bruno, ya tenemos ganador o ganadora, y vamos a decir quién es. Se trata de Carmen del Arco, que escribió en 0.es y ha sido una chica lista porque ya nos ha enviado la dirección y todo. Es que están en todos estos oyentes, ¿eh? es que es una maravilla. Bueno, Carmen, pues nada, enhorabuena. Dentro de poco te llegará un detalle del programa y ya nos dice si te gusta o no. Besitos. Con almohadillas rosa, vientos en tu terrenos de este tomorra. Hace 30 años, eh, cuando hacías eh, la compra, tú llevabas eh, la bolsa. Comprabas el leche y llevabas el casco de la botella para cambiarlo. Comprabas en la frutería y todo junto a la bolsa. Comprabas eh, pan y llevabas eh, la talega. Bueno, eh, ahora han quitado las eh, bolsas eh, de plástico de las tiendas. Fantástico. Ahora las bolsas de papel se llenan de plásticos eh, porque... Todo lo que nos venden y todo lo que compramos lleva plástico, está envasado en plástico. Eh, vamos de mal en peor. La Rosa de los Vientos, eh, tres y ocho minutos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Juicio a la Historia. Como siempre, con la historiadora, con la profesora, con Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carperien. ¿Cómo se dice Ana Vázquez en chino? Ni idea, ¿no? A chipú Es difícil, ¿eh? Ana Vázquez en chino se llama Ana Vázquez. Exactamente. Igual que Porque inglés, igual que en otra procese, cosa igual que segunda, en italiano, o sea, Ana Vázquez. Yo sé, yo, yo sé cómo se llama. Se llama, sí, Ana Vázquez en chino se llama Luapa. <risa> Ay, qué bonito. Se guapa, que es suena oh, qué bonito, muchas bueno, gracias. Si les... ¿Hubo chinos en Roma? Vamos a ver. Chinos, hay chinos de, en todos, los, de todas partes. De todas, de todas partes. Y Pero de en sí el siempre. Jamás, romano, ¿no? que... Claro. El problema es que m, ahora mismo tenemos m, chinos, la invasión de los chinos, la expansión de los chinos. Y eh, no sé por qué. No sé por qué se piensa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 la mezcla, nadie es completamente blanco, completamente negro completamente la chino la ciencia ha demostrado es bueno. que no existen diferencias entre las razas eh, existen eh, genes y todos eh, tenemos genes de todos estos descubrimientos y eh, viene mucho para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 Ya tenían tiendas de 20 duros. <risa> de cuánto, de, de, de, cuántos... de 20 duros de las de antes. Ay, de 20... Ahora ya de Leiblow. Claro, tenían en el, en el chino romano, eh, to... en, el, en el Londres romano. En todo haciendo sentido siempre, <risa> incluso antes de los 100. Eh, y antes de los romanos y antes sí. de los chinos también. Porque te vendían un lápiz lápiz por menos que cata un duro. Y que sepáis que los espaguetes no son ni italianos ni chinos, que claro. los tenían los romanos. Y bueno, pues yo ahí discrepo. Pues yo no. Yo me uno a Marco Polo que dijo que la pasta llegó a China, o sea, perdón, a Roma, Italia, gracias a los chinos. Pues yo tengo la cocina romana de Apicio que tenían unas pastas y unos espaguetis de maravilla. Así y unos gnocchis y unas corras esas que yo no que como. Los soy, que los oyentes opinen. Nada, nada. Que opinen y que nos manden la opinión. Exactamente. Que están buenísimos los espaguetis. Sean chinos o sean romanos. O, o sean holandeses. Exactamente. Eh, ¿qué importa? O de Constantinopla. Ana María Vázquez, hoyis. Gracias. El caso es que no estamos dejando titele con cabeza. No, de verdad, ¿eh? Me, me estamos acelerar. muy mezclados, me deja. <risa> Respirar para socarle voz, despegar tan lejos como una hielada de luz. Respirar, un futuro esplendor sentido si lo creamos los dos liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz uh, La cara ve uh, uh, uh, uh, trabajo como si no hubiera un mañana y no ganó para la cena de esta noche dice una mujer, en medio de una fábrica y el jefe, el empresario lo escucha y dice, ¡Calla! pensares de vagos! ¡Métele caña! Este dibujo es uno de los miles que hemos encontrado en este libro. ¡Capitalismo! ¿Capitalismo? porque Lo acaba de editar Akal y su autora es H, que está esta noche con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy contenta de estar con vosotros. Y nosotros contentos en de estar contigo. El libro es eh, fascinante. ¿Cuánto envidia la gente eh, que en pocas palabras, eh, con símbolos, eh, puede contar algo tan importante como es la historia? La historia, toda la historia, porque eh, pensamos en el capitalismo como algo de ahora. que va? Eh, eso ya comenzó mucho antes de la Edad Media. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo lo que he intentado es sí, es reproducir un poco, o sea, sintetizar eh, de manera un poco pedagógica y con un poco de sentido del humor para, para todos los públicos pues un poco desde los comienzos del capitalismo pero también, las, eh, también hasta la actualidad y un poco la, est la estructura no de comprender las causas estructurales que que provocan los malestares en los, que, que, en los que, que sufrimos a día de hoy. Y para eso hay que, ir, hay que viajar un poco al pasado, sí. Y más concretamente, pues hacia principios, hacia el siglo XV, XVI, en Inglaterra y de allí en adelante, sí. Y ya entonces estaba la sociedad estructurada por clases, había una pirámide, pero los de abajo no podían mirar a los de arriba, no vayan a enterarse quiénes son, ¿no? sí sí sí bueno esto ha, se ha seguido pasando y pero de otras maneras no pero sí sí que en el feudalismo se vivían eh, había desde luego había mm, formas de sociedad o sea una forma de sociedad eh muy mejorable desde luego que hoy nos parece una barbaridad, pero también tenían algunas cosas mejores, alguna cosa positiva, el que era sobre todo la noción de, de la propiedad como, como algo que podía ser colectivo también. Y, y esa noción es la que, bueno, yo le doy bastante importancia en el libro, esta, esta, la idea de la propiedad, porque es lo que hemos ido perdiendo, ...a lo largo de la, de la configuración del capitalismo, que es esta idea de, de la propiedad como relación fiduciaria... ...que, que es que, que es básicamente que, que la propiedad tiene que tener también un fin social... ¿no? ...que no solo puede ser utilizada eh, como uno le venga en gana perjudicando al común... Y esto, lo, pues pues las clases populares de feudales, de la, del feudalismo, eh, lo tenían arraigado en el imaginario. Y nosotros no. Entonces, bueno, yo esto lo, lo resalto en, en el libro. Tú comienzas el relato, hay muchísimas cosas, hay miles de cosas hay que hablar contigo, vamos a comentar algunas. Uh -huh. Pero tú comienzas este libro con... Eh... Una billeta, eh, se muestra en el tiempo actual, una señora en un cajero y... Y una leyenda, una leyenda que dice lo siguiente. Es evidente que nuestra vida está condicionada por factores que tienen su raíz en acontecimientos pasados y decisiones ajenas a nosotros. El capitalismo determina nuestras vidas, tanto en el presente como en el futuro. Conforma nuestras creencias y modela nuestros pensamientos. A veces no nos damos cuenta de la fuerza que ha tenido. Es que, fíjate, hoy estaba pensando en esto. Hoy estaba eh, viendo las eh, noticias al mediodía. Y hay varias huelgas eh, de trabajadores en aeropuertos uh -huh. y, se pre y, y parece que lo que importa en las noticias y los testimonios son de los consumidores afectados. Y estaba deseando que hubiera un micrófono a un trabajador que también estuviera afectado y que expusiera los motivos eh, de la huelga y que se le dejara. Pues eso ha pasado siempre. Sí, sí, claro. Eh, es que sí, sí, si lo relacionamos, esto es un malestar por, por, provocado por, por el sistema capitalista y se debe básicamente a que dentro del mercado laboral capitalista, que es, es impepinable, o sea, nos tenemos que aferrar a él eh, sí o sí, porque, porque como lo explico en el, vídeo, en el, en el libro, El, el capitalismo se configura debido a una gran desposesión de tierras eh, a, a, al campesinado libre, entonces eh, en este mercado mercado laboral que está configurado por por, por unas oligarquías capitalistas. Eh, los trabajadores no tenemos derecho a, a, o sea, ni voz ni voto, ¿no? Tenemos que adaptarnos a él, sea como sea, y no tenemos mm, suficiente poder de negociación como para decidir mm, mm, pues, eh, cómo queremos las cosas, cómo queremos relacionarnos eh, en el mundo del trabajo, qué queremos producir, a qué ritmo lo queremos producir, con qué horarios, con, con, para qué, ¿no? Y, mm, bueno, ha habido a lo largo de la historia muchas luchas de las luchas sindicales y y bueno, logros digamos de, eh a nivel eh, de derechos laborales, pero esto es una lucha constante que no podemos no podemos relajarnos porque ya lo hemos visto desde los años sobre todo los años años 70 con la con la bueno, con el neoliberalismo que hace más feroz todavía al capitalismo, como los derechos laborales se han ido mermando. Es que incluso hace pensar, parece que está mal visto, por lo menos pensar en estas cosas, pensar en nuestros derechos y en nuestra vida que está condicionada por el Dios Dinero. Sí sí, sí, eh sobre todo bueno, hoy en día, no que que, que tenemos unas vidas tan frenéticas, porque mm, bueno, porque eh, siempre eh, porque lo necesitamos o necesitamos eh, este frenesí para bueno, no es que necesitemos el frenesí, pero eh la dinámica del sistema nos obliga a ir rápido. Eh, ...buscando trabajo... ...trabajando muchas horas... ...y luego eh, el supuesto ocio... ...lo empleamos eh, también en ocupar nuestras mentes... ...el máximo posible... Eh, de manera muy capitalista ¿no? hay una historia que presentas en tu libro una historia que nos remonta a muchos siglos atrás eh, por ejemplo el el descubrimiento de América cuando llegan las caraveras eh, a América y dice una voz de alguien que se encuentra dentro de esos barcos disparen los cañones preventivos bueno pues esto ha ocurrido siempre se ha dado armas a quien eh, tiene que ayudar a negociar ¿no? Sí, porque, bueno, sí, esto es el, tiene que ver con cómo se ha constituido el, el capitalismo, que es a base, de entre otras cosas, del expolio de países ajenos, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho de los países de, de desarrollados y los países en desarrollo y de cómo los países de, en desarrollo deberían esforzarse por, por alcanzar las, las cotas eh, de de De, de bienestar que, que tenemos por ejemplo en europa o en los países del norte pero pero nunca se no, no, no se recuerda que estos países desarrollados de los que somos somos unos privilegiados eh Lo somos debido a que hemos absorbido toda la riqueza de, de, de los países del sur, ¿no? Y esto se viene dando, pues eso, desde el descubrimiento, entre comillas, de América y con la globalización eh, ha sido un no parar. Hay un jefe en otra viñeta que se acerca a una trabajadora y le dice «Toma tu salario» y en un bocadillo un poquito más abajo le dice «Y también una lupa para que lo encuentres». Sí, sí. Esto lo explico cuando eh, hablo de las, del caso de las mujeres con la introducción del capitalismo y el caso de las mujeres específicamente porque eh, a las mujeres se las obligó a, a, a quedar recluidas en, el, en los trabajos del hogar. Para hacer los, los trabajos reproductivos, para mantener eh, a los a los obreros que después iban a trabajar a las, eh, a las fábricas para el, para el capitalismo, y algunas mujeres mmm, cuando trabajaban eh, digamos para, para fuera de casa, lo hacían por un salario mmm, ridículo que no les permitía ni, no les permitía emanciparse. De manera que debían, la única salida posible que, que, ten, que tenían, la mejor carrera para una mujer era encontrar un, un buen marido que la mantuviese. y Pero bueno, esto es algo que parecía muy del pasado, pero hoy en día se da absolutamente, ¿no? Y encontramos los eh, los working poor, que son los pobres eh, que con trabajos, que a veces tienen uno, dos o tres, tres empleos y aún así no consiguen llegar a fin de mes. Y porque nos hemos convertido al final en currículums, currículums encima mal pagados. Sí, sí, sí, es que es que manda narices, ¿no? Porque nos pasamos toda la vida, desde que somos bebés ya tenemos que aprender a hablar inglés, eh, chino, eh, italiano y eh, francés. Tenemos que aprender a programar, tenemos que aprender a autogestionarnos. En el caso de los autónomos, por, por, por ejemplo, que es mi caso, Eh, nos pasamos la vida preparándonos para ser productivos en el mercado laboral y lo que se nos ofrece a cambio es es de risa no o sea, al final eh, es que nos la han colado nos la han colado muy bien porque porque no no parece que hemos perdido un poco la conciencia de de por qué estamos así, de por qué estamos como estamos no. En tu libro se puede leer la siguiente frase. Si todas las personas del planeta consumieran tanto como un estadounidense, harían falta más de cinco planetas. Estamos creciendo sin conciencia y haciendo más de pobres a los pobres. Sí, desde luego, claro. El problema de, del medioambiental afecta especialmente a los pobres, como siempre... Y, y bueno, y ya, no sé, pero al final acabará afectándonos a todos en, de manera dramática. ¿no? o sea, yo creo que el, es, es urgente un cambio de sistema de producción que no esté basado en el crecimiento constante, que es lo que el capitalismo necesita. el capitalismo. si no hay crecimiento, eh, entra en crisis y, y esto ya está, está más, que, más que claro que no, no puede continuar así. La fuerza del lenguaje, incluso la fuerza del lenguaje para engañarnos, es eh, tremenda. Hay una palabra globalización que eh, cuando llegó y cuando la empezamos a emplear y a utilizar eh, nos parecía fantástica y luego nos demostró que era absolutamente falso. Hay una vieta que habla precisamente de este tema. Eh, muestra la tierra, pero en realidad es un tipo con corbata que representa el poder y ahí pone globalización. Fue un engaño. No nos hemos globalizado. Se ha globalizado ha el mercado, no las personas, o las sí. personas dentro del mercado, claro. Claro, al final sí, hemos, digamos, la globalización eh, se puede describir de muchas maneras, pero una de las cosas que nos ha traído es que se ha exportado digamos esta eh, manera capitalista de, de producir y y, y, y ha dado una luz verde al, al, al expolio, a la, a la desposesión, que empezó, como decía, en el siglo XVI, y que y esto permite seguir desposeyendo mmm, a diestro y siniestro en tierras lejanas y obligando a países que quizás no vivían en un, a través de un tipo de mercado tan capitalista, obligarlos a, a introducirse en estas dinámicas eh, capitalistas. Y luego eh, cuentas eh, la historia de la economía la historia del capitalismo del siglo XX hablas de la crisis eh, del crack del XXI y de la posterior crisis de los eh, momentos en que en los 50, en los 60 y 70 del siglo XX eh, se amplió mucho el mercado se amplió mucho el eh, negocio y sin embargo los eh, sueldos no subieron a ese mismo nivel en ese momento se, produzco, se produjo un pacto porque había un enemigo y ese pacto, ese super puesto bienestar eh, es eh, la causa de muchas cosas que tenemos en el presente y tenemos eh, que profundizar mucho en lo que ocurrió entonces, en cuando se pactó ese estado del bienestar que no era tal, eh, que era un estado del eh, malestar en realidad o del bienestar para algunos eh, pero eh, no hemos salido pobres ¿eh? Sí, era un, un estado de bienestar para, para privilegiados que lo hemos podido disfrutar durante algunos años pero con la introducción del neoliberalismo a partir de los años 70, eh, de, de la servitud por deudas, porque a partir de en ese momento en el que la productividad sigue creciendo, pero los salarios se detienen, que hoy, hoy, hoy en día están detenidos casi igual que hace cuatro décadas, Eh, se impulsa además eh, pues eh, todo todo el mundo financiero de del de endeudamiento de las personas para poder seguir comprando porque el capitalismo necesitaba mmm, consumidores, pero qué pasa si los consumidores no tienen no tienen dinero para comprar, de algún de algún lado lo tendrán que, que sacar y, y sí sí y, y, y bueno se es como que digamos que con el neoliberalismo el capitalismo se hace más eh, más sofisticado y, y más voraz ¿no? Eh, ahí, a propósito de esto que dices, una de las eh, viñetas eh, que presenta eh, una calle, mitad de, de la calle, dos personas eh, pidiendo, y por desgracia nos encontramos eh, mucho ese, ese, ese retrato, esa situación, una de esas eh, personas eh, muy pobre dice... En un cartel, una ayuda, por favor, y enfrente hay otra persona que pide, pero se trata de un millonario venido a menos. En el cartel dice lo siguiente, está en su mano y dice lo siguiente, compre algo, por favor. Eh, a, a, tenemos que comprar, comprar y comprar y, sí. y pensar menos, eso parece que es lo que se nos eh, dice que tenemos que hacer. Claro, es que el capitalismo tiene en sí mismo muchas contradicciones y una de ellas es que, que la la sobreacumulación que, que conlleva el eh, eh, digamos deja en eh, a ver, vuelvo vuelvo a contestar, eh no, no, no hay eh, problema. <ríe> sí. Eh, sí, es que el capitalismo mm, tiene intrínsecas varias contradicciones ...entre ellas eh, tiene el problema de la sobreacumulación... ...y del, que, que está relacionada con la, con la falta de consumo... ¿no? ...es decir, si hay mucho dinero acumulado en, unas, en pocas manos... Eh, ...por otro lado hay poco dinero para, para consumir... Y, ...y esto genera crisis eh, en el sistema, lo hace constantemente... ...entonces nos vemos a veces en situaciones en las que... Eh, ...pues un capitalista no, no puede vender y por lo tanto tampoco se atreve a invertir y esto pues genera unos, unos círculos viciosos, ¿no? Como los que vimos, por ejemplo, ¿no? con, con, en el, a partir del 2008 y, bueno, se han visto a lo largo de la historia en, en varias ocasiones, sí. Y... Cuando he estado leyendo tu libro he pensado en una canción. ¿eh? ¿Te parece que la escuchemos un Muy poquito? Muy sí, claro, vale, claro. pues, pues no. eh, vamos a ella. hoy de negro y te preguntas el porqué Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vendidos puestos contra la pared. Además esa canción es de lo que yo que es casi vecino tuyo, ¿no? Sí, sí, una vez me lo crucé por mi barrio, mira Fíjate no, pero... Sí eh, eh, Esto, eh, ese voy de negro Es una descripción física Pero sobre todo es una descripción eh, moral Que eh, el mundo no es eh, tan bonito Y tenemos que mirar un poco las oscuridades que hay Que también las hay muchas, ¿verdad? Y, y tenemos eh, que gritarlas y ponerlas frente a nosotros Y darnos cuenta que no pasa nada, ¿no? Eh, pero ojo, que tu libro es blanco Porque la portada sí. es muy blanca, ¿eh? Sí, bueno, y también pretendo pretendo con el libro reivindicar otro mundo mucho más vivible porque también existen formas de, de resistencia y eh, más allá del sistema ¿no? Y, y tenemos, bueno, que nosotros también hemos experimentado como las políticas públicas que dentro del mismo estado de bienestar, por ejemplo. no eh, Yo creo que, que hay maneras de hacer, hay ideas y, y desde luego que se puede mirar también a lo, a lo blanco y a la, y a la luz. El libro se ha publicado en Acal, se titula Capitalismo, porque es de nuestra invitada de H. Muchísimas gracias Muchísimas por estar con nosotros y por mostrarnos este mundo eh, que tiene tanta negruda, pero mostrarlo con tanta luz en este libro y en la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. El Callejón del Escribano El séptimo arte con alguien que lo hace más grande de lo que es todavía. Muy grande. José Manuel Esquebano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Y, y grande fue lo que nos comentaste. Hace un tiempo el estreno una película española titulada Durante la tormenta y vuelve pues sí. a la pantalla. Bueno, yo, yo creo que esto hay, hay que contarlo, Bruno, ¿eh? porque es que es un caso realmente eh, curioso y excepcional. La película Durante la Tormenta, la peli de Oriol Paulo, el director de Contratiempo y del Cuerpo, especialista en, en thrillers de estos oscuros, yo creo que un hombre con bastante idea de lo que hace, bueno, pues se, se estrenó en España, aquí eh, salió de cartelera pues con unos 700 y pico mil euros de, de recaudación... Eh, 700, 800 mil euros de recaudación, bueno, se ha estrenado en China, y en China un millón y medio de euros en el primer fin de semana, y tres eh, millones mil euros de recaudación en los primeros 10 días. Ahora mismo es la película española más vista en el extranjero, eh, y desde luego está entre las siete películas españolas más vistas fuera de España en valores absolutos realmente eh, algo excepcional ¿no? creo que merece la pena los productores y los distribuidores se han dado cuenta de que la película quizá no tuvo a lo mejor aquí el estreno la promoción, el arranque adecuado y tiene esta segunda oportunidad que le va a venir muy bien recordemos que la peli es también un thriller un policíaco, ¿no? cuenta con Adriano Uarte de protagonista, con Chino Darín Javier Gutiérrez, Álvaro Morte Bueno, hay que desearle muchísima suerte y, sobre todo, creo yo que los distribuidores habrán caído en que la película debe estar subtitulada en chino, porque eso es lo que realmente le ha dado la buena suerte fuera de aquí. Durante la tormenta se titula así, protagonizada por Adriana Huarte, una película que llega a su segunda vida, pero va a ser la más grande, ya está siendo la más grande, ¿eh? Efectivamente, se ha estrenado en unas cuantas capitales En un buen número de salas Y yo creo que ahora sí, ahora va a hacer un recorrido Verdaderamente interesante Además, es que la película se lo merece realmente Y también ha llegado Y está llegando el festival más Gravuroso, el festival ¿Ah, sí? Más importante del mundo del cine El festival de Cannes Pues efectivamente, falta exactamente Un mes para que Cannes dé el pistoletazo de salida a su Edición número 72 Cannes 2019, del 14 al 25 de mayo, pero ya sabemos algunas cosas, y algunas cosas son curiosas, como por ejemplo, que va a inaugurar Jim Jarmus, el director americano siempre especial, siempre distinto, va a inaugurar con una película que se llama The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren que es, curiosamente, una de zombies y Jim Jarmus se ha llevado a su película a todo su equipo Bill Murray, Adam Driver Tilda Swinton, Steve Buscemi Tom Waits, Iggy Pop y además hasta Selena Gómez, que hace sus primeras armas en la pantalla grande. Sabemos también, eh, no la composición de la sección oficial, eso sabrá el día 18, ni la de los jurados, pero sí sabemos que Alejandro González Iñárritu, el gran director mexicano, será el presidente del jurado del festival, del jurado de la sección oficial. Nadine Lavaqui, la directora, guapísima directora, será la presidenta del jurado de Ansar del Regar una de las secciones más importantes y más interesantes del festival. Y Claire Denis, también otra directora, presidirá el jurado de los cortos y la Cinefondación. Películas españolas, Bruno, me parece que este año en Cannes va a haber pocas, pero eso lo no quita para que sea el primer festival del mundo, el momento más esperado por toda la cinefilia universal. Has comentado que va a estar en Cannes Selena Gomez y J pop ¿Es que se va a resplenar <ríe> La Villa y la Bestia? Efectivamente. Algo así de, de Jim Jarmus se puede no esperar cualquier cosa y mucho más enmarcado en una película de zombies. Y además, desde luego, inevitablemente, con el sello Jarmus, que es algo verdaderamente especial en todas sus películas. En Cannes empieza todo, claro. Efectivamente, ahí este es el, el gran arranque ya de la temporada, el gran glamour, los grandes estrenos, bueno, de ahí vamos a configurar lo que van a ser los grandes éxitos del año 2019, temporada 19-20. Y es que precisamente el comentario y la crítica de esta noche va a ser de una película titulada Aquí empieza todo, Asper, es. aquí empieza todo. No puedo dejar de pensar en día Eres una persona increíble Nada podría cambiar lo que siento por ti Ten cuidado ¿Qué ha pasado? Tiene que ver con Hardy Está pasando algo Pero no es lo que piensas que es lo que tenemos que decir a José Manuel de After? Pues mira, tenemos que decir Que la ha dirigido Jenny Gage Hasta ahora una ilustre desconocida La producción es de Anna Todd, Mark Anton, Jennifer Gibbott y otros cuantos más. La lista de productores es interminable. El guión es de Susan McMartin y los protagonistas, estos chavales, Josephine Lamfort y Giro Fine Stephen, junto con Selma Blair y algún otro eh, veterano. Bueno, yo, si te digo la verdad, me habría gustado más dedicar este espacio semanal de la crítica, alguna cosa seria, ¿no? como por ejemplo A la vuelta de la esquina, es una película bien interesante. Pero como precisamente el ejercicio de la crítica, entre otras cosas, también me parece a mí un servicio público, pues me veo obligado a dar satisfacción a la enorme expectación despertada por el estreno de After entre los miles de fans de la serie. Bueno, según me cuentan estas novelitas, en número total de cinco, contando las cuatro partes más una previa que se, naturalmente se escribió después, pues están escritas por Anne Todd entre 2013 y 2015 y cuentan una historia de amor juvenil de esas que parece ser que no habíamos visto nunca antes. Bueno, la estrella del Super 10 y mi querida amiga Beatriz Castellón y también mi hija Andrea han leído la primera novela, esta que ha dado lugar a la película, y me aseguran que traiciona bastante el contenido y el espíritu del libro. Y yo que no la he leído la novela, pues me las creo y además hasta me alegro. Bueno, lo que pasa en la pantalla es que la jovencita Tessa Young se dispone a marcharse de casa para ir a la universidad, ese rito iniciático tan americano. ¿no? La acompañan su madre y su noviete para dejarla bien instalada en su habitación del campus. A la mamá no le gusta mucho la habitación ni la colegui que le ha tocado suerte a su hija, pero no tiene más remedio que transigir, claro. Lo malo es que a Tessa tampoco le hace gracia a su compañera ni las amistades que tiene, y menos ese intruso que aparece por allí como Pedro por su casa. Un tal Hardin Scott, con pinta de malote, mal encarado, antipático, profusamente tatuado, y bueno, eso sí, guapísimo. El embrollo está servido. A Tessa Hardin le da miedo, y le parece odioso, y nada atractivo. O sea, que se enamora de él hasta los huesos. Y al poquito, pues nada, tan contentos, ahí bañándose en el lago solitario, ese paraje que no conoce a nadie nada más que ellos, ¿no? Parece que en la novela Harding maltrata bastante a la chica, ¿no? Eso del amor tóxico, que tampoco es que sea muy nuevo. Y claro, es inevitable pensar en las dichosas 50 sombras aquellas, ¿no? Aunque eso, bueno, mal que bien, era una historia de adultos. Esto no. Aquí los chavales son buenísimos, un cacho de pan, porque el relato está pensado para los críos y toda la peripecia recorre, sin saltarse ni un renglón, los cánones más archisabidos, amor absoluta e increíblemente virginal, felicidad desbordante, travesuras infantiles, que no parece que están en la universidad, por Dios, los disgustos del panoli del novio y de la escamada madre, y bueno, mira, no, no cuento más, y además tampoco hace falta, porque todo se presupone desde la primera imagen, los personajes son de una sola lectura, por más que el chico quiera presentar un pasado torturado y un presente adhesivo, o será que ella es tan mona y luce unos modelitos ...tan super guays... ...que le digo que el pedazo de baúl que debió llevarse a la universidad... ...que le resulta al chaval irresistible... ...y los que pululan a su alrededor... ...colegas, amigos, padres, madres... ...son de parecido o menor calado... ...las secuencias se suceden... ...claro, con el oficio necesario... ...la música suena todo el rato... ...a veces pega más, a veces pega menos... ...y todo se encamina al fin deseado... ...que los chavales de la sala... ...miren y admiren, si pueden ser... ...a los de la pantalla y que consuman la historia predigerida y sin sobresaltos, y sobre todo sin tener que leer. After aquí empieza todo. Pues qué bien, Bruno. Eh, yo creo, pre, En primer lugar, hay que marcar el comentario que has realizado, pero yo no sé si han acertado en el título. Igual no se eh, tiene que llamar After aquí empieza todo, sino Dien, esto es el fin del mundo, ¿eh? <risa> pues casi, casi. Lo malo es que el aquí empieza todo, ahora sí que es premonitorio. Porque como esto medio les funcione, y yo creo que algo les va a funcionar, nos van a colocar las cinco peliculitas una detrás de otra. Vamos con el Super 10. El superdiese.com, ahí está en internet esta lista, una lista que se tuvo esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues una película de verdad, La caída del imperio americano. Primera semana en la lista, ha subido desde el 11 la peli del canadiense Denis Arcane. Película verdaderamente recomendable. En el puesto 9... Pues otro estreno, Cementerio de Animales, dirigida por Kevin Coles y Dennis Wittmeyer. Es la segunda vez que vemos esta película. No es que aporte mucho, pero los aficionados al género del terror seguramente la disfrutarán. ¿Ocho? Sazam, la palabra mágica, primera semana en la lista. Y como es palabra, palabra mágica, pues es la película de la semana. Dirigida por David F. Sandberg, con Zachary Levy, Mark Strong, que es un malo malísimo. Una película de superhéroes un pelín distinta. Como digo... Película de la semana en el Super 10. ¿Siete? Kafarnaul, la película de Nadine Lavaki. Una película realmente dolorosa, pero f francamente... Importante. Tres semanas en la lista, ha subido un puestecito. Seis. Bueno, repite posición Dumbo, todavía es la gran película de la taquilla en este momento, está haciendo un verdadero taquillón. Dos semanas en la lista, dirigida por Tim Burton, con Danny DeVito, con Colin Farrell, la película de Disney que ya todos conocemos. Cinco. Mula, la película de Clint Eastwood, la... Puede ser la última película, ojalá que no, con Clint Eastwood de protagonista, con Bradley Cooper, cinco semanas en la lista, ha bajado dos puestos. ¿Cuatro? Bueno, Roma, la película de Alfonso Cuarón con Yalitza Aparicio, Marina de Favira, película de Oscar, 18 semanas en la lista, ha subido todavía un puesto. El podium, puesto número 3. Bueno, pues aquí está Cold War, que ha bajado un puestecito, lleva 27 semanas en el Super 10 Parece que se retrae ya en Taquilla, lo mismo la tenemos que despedir dentro de muy poquito. Pavel Pavlikovsky es el director y la película es extraordinaria. 27 semanas ¿eh? le damos permiso, ¿no? Para, para bajar un poquito, sí. ¿no? Yo creo que sí. ¿En el puesto número 2? Bueno, pues otra película estupenda, la favorita, la película de George Lantimos. 12 semanas en el Super 10, 12 semanas de permanencia. Ha subido un poquito con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Weisz. Tres señoras verdaderamente grandiosas. ¿Y en lo más puesto número 1? Pues sigue estando Dolor y Gloria, una película española que, por si alguien no lo sabe, ha dirigido Pedro Almodóvar en su última película. Con Antonio Banderas, con Penélope Cruz Tres semanas en la lista Y las tres en lo más alto eh, Fíjate, después de lo que has comentado Da muchas más ganas ¿eh? Porque me la ha recomendado muchísima gente Todo el mundo habla de dolor y gloria Vamos a ver dolor y gloria Y dejemos atrás eh, eh, After y esas cosas, ¿no? Pues efectivamente, no puedo estar más de acuerdo Algunas veces eh, en la pantalla Hay cine y otras veces hay Peliculillas, ¿qué le vamos a hacer? José Manuel Esquebano, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno, gracias a ti. Señales del fin del mundo. Con oh, Javier Soviano, Javier, muy buenas. Buenas noches, Marcos. Hola, Javidi. Había un tiempo, seguro que mucha gente se acuerda, que era habitual... En las calles, en los coches, eh, ver la L. ¿no? La L es azul de prácticas. Claro, no que... la que ya te ha sacado el ¿no? canal, sino sí. cuando estás todavía en la escuela. Y... Pues cada Ahora vez menos. Ve ah, menos pues ¿por yo de eso no me acuerdo ya. Cada vez menos, porque ya... Claro, el, el, el, es por eso. ¿Por qué no nos acordamos? En curso? nuestra época no había ni coches, no se habían inventado. ¿Qué eso? Qué piedra. Bueno, no. <risa> <¿Y la> <risa> Es cierto que sí. Mira, esto es un reportaje que ha publicado nuestro compañero Emilio Sánchez Hidalgo en el suplemento del país en Verne. Y es un, un reportaje que puede parecer así simpático, de hecho lo es, está planteado como tal pero encierra un. un, un ponerse a pensar un poquito, ¿no? Encierra un cambio de paradigma en todo esto. Y es el por qué los jóvenes que a veces sacan menos el carnet de conducir. Él ha ido a la Dirección General de Tráfico, ha ido a, la, a diferentes autoescuelas, eh, ha preguntado a chavales que de estas edades que se sacan el carné, eh, y también ha ido a la Confederación Española de Autoescuelas, ¿no? Eh, que, eh, estas son las que más ponen el grito en el cielo porque dicen que eh, ahí están cerrando autoescuelas porque hay menos demanda que hace 10 años y eso lo constata también la Dirección General de Tráfico y no es que sea un hecho aislado sino que tiene muchas lecturas y es, es lo que él ha hecho de una, una forma en, en este reportaje que a mí bueno me ha, me ha causado curiosidad y, y, y creo que es eso él, él lo explica así diciendo que es un cambio de paradigma en muchos puntos. Primero es cierto que el, los índices de natalidad han bajado uh -huh. y entonces hay menos eh, eh, al haber menos eh, natalidad, menos nacimiento evidentemente a los 18 años cuando eh, tienes esa ilusión, o teníamos ¿no? En, en nuestra época esa ilusión casi todos por ejemplo Bruno no pero muchos teníamos esa ilusión bueno, de, tener, bueno. de de sacarnos nuestro carnet no de conducir. Le, no, no le ha vuelto loco pero yo creo pero que bueno, en algún momento lo pensó bueno, no sé no creo que es el único en lo que, que no lo he pensado toda la vida bueno, pues pero a, yo, había yo mucha sé gente que lo sí, pensaste en un mucho, determinado sí. momento no que tenías, me lo he confesado a mí. Claro, ah, ¿no? sí, bueno seguramente lo pensé para decir un no muy grande. Bueno, pues pues ese era una, un anhelo que teníamos a los 18 años, tener nuestro carnet de conducir, aunque no tuviéramos coche ni dinero para mantenerlo, que se lo cogíamos a nuestros padres o cosas así, ¿no? Claro, bueno, qué el caso tenés. es que ahora ese, el cambio de paradigma que hay ya no es eso, ya no, no al haber también menos nacimientos hay menos eh, chicos y chicas que se lo sacan a los 18 años pero también los que hay tienen menos interés en sacarse el carnet de, de a los 18 años. Fundamentalmente, primero porque el acceso a los primeros trabajos cada vez es más tarde, uh -huh. no, hay money, eh, money. no hay dinero, no hay trabajo para los jóvenes, como para mucha otra gente que también tiene otras edades, eh, las familias que costean o costeaban esos eh, esos 600 euros aproximadamente del medio que cuesta actualmente sacarse un, el, por primera vez el carnet. Hablamos de, de primera vez que te sacas el carnet, no de renovaciones. ¿eh? Ay, ay, ay. Y entonces lo que ocurre... Sí, sí lo sacas a la primera, todo, todo, Todo eso, exactamente todo eso se va retrasando eh, evidentemente como las expectativas con esas edades actualmente es no tener tu propio coche porque no puedes pagarlo y no puedes mantenerlo yeah. entonces eh, eh, los otras chicos priorizan otras cosas ¿Qué se prioriza no que prioriza pues priorizan por ejemplo lo que tú dices el móvil o salir de fiesta tener dinero para para, para vivir por así decirlo en vez de y esperan a tener eh, sus en primeros trabajos Para, tener, ...para ya tener el coche... ...pero también hay otro cambio... De, de, de, de, ...en esto de paradigma... Eh, ...que es... Eh, ...la mentalidad de los jóvenes que están cambiando... ...este cambio de paradigma que dice nuestro compañero... El periodista que están priorizando otros tipos de desplazamiento es decir eh, eh, la movilidad sobre todo en ciudades eh, ha mejorado mucho en cuanto al transporte urbano en cuanto a eh, eh, hay otros medios de, de transporte como bicicletas están empezando a usar mucho en grandes ciudades eh, también el transporte colaborativo un, un, un amigo un compañero tiene coche entre y entre varios eh, se manejan eh, con, con, con, con el coche para funcionar varios así. esto implica que el, el acceso al primer carnet se retrase cada vez, cada vez más y fundamentalmente lo que eh, supone es que entre 18 y 24 años haya descendido notablemente el este el acceso al primer carnet. Luego sube un poquito, pero nunca a los niveles que hubo hace unos cuantos pero años. Pero es que luego ¿no? además da mucha pereza a la gente ya. Sí, en claro, ella... eh, digamos que lo, la, ya no es prioritario como ocurría en nuestra época cuando tuvimos aquellos 18 años que teníamos ese anhelo, esa ilusión que hemos comentado, pues eso ha desaparecido porque ya no es, para ellos supone una prioridad. Esto eh, a, hablo fundamentalmente y según datos de la DGT eh, en, en grandes ciudades, porque no tienen datos en zonas rurales, uh -huh. pero sí creen que en zonas rurales sí, los jóvenes sí se sacan más carnet. quieren desplazarse. Claro, porque eh, los medios eh, colectivos por así decir, de transporte, no funciona o no han mejorado tanto como en las grandes ciudades, ¿no? Y en el medio rural, en el medio... Es, los jóvenes sí mmm, continúan, creen, porque no hay datos oficiales, pero uh -huh. que sí eh, creen que continúan eh, intentando sacarse el carnet en mayor porcentaje de lo que lo hacen actualmente los jóvenes urbanitas, por decirlo de alguna forma, que prefieren gastarse el dinero en vacaciones, en salir de fiesta, en Así los móviles sí, y sí. tablets y todo eso... Porque es un cambio de paradigma, Vamos, que una que el, señal de otro mundo. Que el gasto para los papis es el mismo, pero en vez de coches, en móviles, móviles tablets, dispositivos y, y en jorgas. telefónicas. Un cambio de mundo. Sí, sí. Se nos acaba este Fantástico, mundo eh, en el que buenísimo. nosotros nos sacamos Total. el carnet de conducir. Ese se ha ya. Eh, si por otra te ponían un aire por no saber conducir o por empezar a saber conducir, ahora el aire es ficticia, pero es por... No saber un poco pensar en dónde estamos un poquito. ¿eh? Bueno, tampoco es tan importante tener sí, un vehículo. Para, okay, para nada, Hay que fomentar ese el trabajo, eso sí, es importante. Hasta aquí las rosas, los vientos, volvemos mañana a partir de la una y media de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, os dejamos con las noticias y después en buenas manos. Mañana más. A las cinco. Son las cuatro las tres en Canarias.